In his secret dreams, the heart and ways of cruel machines. This lover is not what she seems, so and she will not leave a note. At last, the 1998 show. The situation tragedy. Grand almost slick with soap. Cliffhangers with no hope. The water in The flooded gallery. <laughs>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 The Todd song, no one ever sings The curfew chorus line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strolling by the string. Siente, a ver, siéntese me, sí, debería me sí, siénteseme, siénteseme. Eh, bueno, bueno eh, sube, eh, que esto me dispara. sabes lo que pasa? Que llegue, a ver, no me pongo los auriculares. Uno porque para pillar unos auriculares que suenen por los dos lados, y es complicado. Y, y para que suene solo por uno, me pongo nervioso. Nervioso, no me gusta más son el auricular, nada más por un liado. Entonces, bueno, pues ando ando con estas historias, eh, ando con estas historias que suponen que, bueno, pues que a lo mejor ahora mismo, no lo sé, no, porque yo no estoy sintiéndolo, pero igual la música de fondo está muy alta ¿eh? y no me se siente curioso. Pero bueno, no pasa nada, tampoco hay que a perder ninguna cosa importante por un centímetro. ¿eh? <risa> Eh, bueno, por supuesto, por supuesto ¿eh? sobre eh, sobran las presentaciones, pero estáis sintiendo en eh, Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada o a través del www.radiocuca.org, o a través de archivo.org o sabe Dios, porque igual hay alguno por ahí que me, lo, eh, que, me, que sin, sin decirme nada, ni pedirme permiso, me lo me lo me lo re, reproduz por ahí, no sé, no sé, eh, bueno, a ver, a, ahora vamos a hacer la cosa esta rara, ¿eh? de, de que hay que bajar la música de fondo por aquí, y que tengo el negro, hola negro, fala, a ver si se siente, Fight the power. a ver, a ver, voy a power. Uy, no se sé, te siento un pejo, espera, ahora sí ah, ahora sí ahora sí ahora sí la cuestión era, era subir aquí el subir aquí tal. bueno pues eh, eso si sí, estáis entiendo un 107.3 o el archivo punto org o el o el, no, o el ¿Cómo digo decir yo No, espera ah ya entiendo así ah, así ah, en el fondo vallino para que se nos sienta a nosotros claro y es que seguro Seguro negro, eh, que, que, que no se nos sintió. Seguro que no se nos sintió porque estaba la música de fondo muy alta Y que la movida esta que salga todo por el mismo canal. A mí, igual que me pone nervioso el hecho de, de, de, de no tener auriculares, también me pone nervioso esto. No sé a ti qué te parece. Eh, me parece bueno, me parece más simplificado, solo que como, como li, la LIES eh, sería el doble de grande, entonces lia, es el problema que tiene. Ah, se le parda, pero bueno, nada, ¿qué vamos a hacer Bueno, tenemos una innovación tecnológica, ¿eh? yo que soy tan poco tal de esta tecnología, y yo como tengo que hacer el programa Oscures, pues bueno hombre, para oscura es bien pero bueno, eh, teniendo invitados yo cuido que hay que ser un poco respetuoso y tener un poco de diferencia con los invitados Pasó un pequeñín como con un, con un rapaz que yo conocía que tenía eh, dos váteres él vivía en, un, en, en, en una casa móvil eh, puesto en un prau y tenía dos váteres, tenía un váter seco y un, y, un, y un retrete de esos que, que usamos la mayor parte de la gente Y entonces él decía, yo cagar cago siempre en el seco, pero claro, no va a venir una, un invitado y puede decir, no, caga aquí. Y va pues va a lo mejor va a sentirse el incómodo porque nunca ha nun hecho ello. Entonces tenía dos bateres, bueno, pues yo lo que pasa que dos bateres no tengo porque aquí en la radio hay uno nomás. Y de todas maneras, a ver, yo soy muy, aunque yo, eh, lo más, lo, la mayor, una de las mayores barbaridades de la humanidad, Yo de normal cago en agua. ¿eh? En cuenta de cagar en seco, cago en agua que lle. La mejor manera de que de que les bacterias nocivas caen a mierda humana, porque lle curioso una mierda humana hay bacterias que no hay una mierda animal. Tú garres mierda herbívora y la mierda herbívora lle buena y es sana, un mismo abono para la tierra. Garres mierda humana. Y la mierda humana, pues eh, todo lo contrario, puedes perder incluso enfermedades. Gente de fecho, eh, recomiendan los que saben de estas cosas: no, no, no usarla para hacer abono, para hacer compost. Porque puede ser que la mierda humana, pues bueno, pues podría transmitir determinadas enfermedades. ...se los hortalices dicen que como mucho para pa abonar frutales. No sé, este es. En fin, no, yo nunca hago en el compost, yo hago compost, pero nunca hago en ello. Pensélo de alguna vez, de, de, de tontería. De la misma manera que, que hay un mogollón de, de recetas para pa hacer compost. Y yo voy pues a me cuando, cuando empecé con ello. Porque que si echa de esto, que si echa del otro, que si va a faltar ahí no sé qué componente, que si va a tener más del otro, oye, llega un momento. Esto como las recetas de cocina. es que te dicen, echa no sé cuántos gramos de especie de no sé qué tal. Y al final olvida de ello, hazlo con lo que, que tengas por casa, y se te muere igual, no pasa nada, pues bueno, con vos pasa, pasa un poquillo, lo mismo que, que un momento que dice como ¡Me cago le mató para allá, ¿eh? el, el nuestro amigo el trovador, el amigo común de los dos, al cuarto me que ha dicho un día, dice pero bueno pues una cosa tan sencilla, ¿eh? como que de algo muerto se pudra <risa> ¿Por, ¿Por qué montaña tanto, tanto tinglao? Y tenía toda la razón del mundo y una cosa muy sencilla, sencillamente tiene otras cosas allí a la que se puedan. Hombre, después pues, a ver. ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco sé eh, si tienen todos los componentes o hay falta de alguno o tal, porque, <risa> porque no miro, no hago un análisis químico de, de lo que tengo allí. Y he hecho la planta, la planta crece. Pues, pues no le doy más no, no, no y doy más es, vueltas eso ya te llega a saber bastante porque el proceso de descomposición debe generar seguramente unos elementos que apare, por, o, por combinación de unos con otros reacciones químicas que a lo mejor eso pues anterior antes de que haya descomposición esos elementos no están y después pueden aparecer de esa manera o sea porque al final es Los elementos tienden a unirse unos a otros o a deshacerse, a hacer relaciones de cualquier tipo. O sea, eso ya es, yo creo, ya es demasiado, demasiado trabajo, diría sí, yo. Eh, efectivamente, esa es la, la palabra y el trabajo. Ya cuando deja de ser una cosa que haces por gusto para convertirse en un trabajo, ya ya pierde la gracia. Claro, sobre todo si se puede evitar, hombre, si no queda más remedio, pues bueno, si es otro, pero claro, si se puede evitar, pues evidentemente, hombre, luego hay gente que, que le gusta, pues bueno, pues eso es una, una afición como otra cualquiera. No se de ser a más? Eh, voy a aplicar la, la, la filosofía. Yo defiendo la como una, bueno, una filosofía de vida bastante fallaiza, a que ser quien, pero me gusta mucho eso del good ¿eh? De, de la oración, de dejar las cosas fluye coño pues, vaya tiro todo ahí que fluya, que, que se pudra que se pudra yo solo de pues, la manera más ¿eh? normal eh, que por cierto, eh, pensando otro día que hablamos bastante del tema de, de marxismo y todo esto, Uy, sí. eh, yo creo que los elementos al descomponerse eh, hacen algo parecido al proceso de al proceso dialéctico de, de tesis <risas> frente a antítesis y de ahí sale una síntesis, yo creo que es algo parecido ah que sí? Diabetes. Mira, yo pensé, pensé lo de alguna vez también, eh, eso, pues cosa viva, cosa muerta, tesis, antítesis, pues los dos fluyen hacia una... O sea, es la síntesis, eso, Sí, hacia otra vida, al fin y al cabo, porque cuando algo muere, abona lo siguiente y lo siguiente vive, pero eso también va a llegar a morir y también va a poder abonar, y es, sí, la verdad que, que no deja de ser un proceso... Vaya, fascinante, esto del el cucho. Pones unos polar de cucho y joder, pones unos falas de cucho y pasa el bugüey y la dialéctica... Joder, no puedo a, pasar. a saber, por ejemplo, cuando cuando Anaximandro hablaba de, de los principios que todo el mundo daba principios reconocibles, Anaximandro no. Anaximandro decía que lo que el principio era el apeiron y el apeiron, como nadie sabía lo que era, se tradujo por lo desconocido. Quizás era el compost, el principio. Puede pues, ser. Pues, eh. Igual de hecho está eh, todo to en el universo, está fecho de cucho, eh, eh, cosa que no deja de ser verdad. Podría ser, o sea. Sí, sí. No deja de ser verdad, cualquier cosa cualquier cosa de estas que vemos delante de nosotros, puede llegar unas cosas con más años, otras cosas con menos, a, a convertirse en cucho, y a algo. Tú ves, ves, yo qué sé, ves la mesa mezcle fecha cucho... Eh, no sé, qué pero lo que sí está claro es que yo que me figuro que aunque hay cosas que te dicen, no, eso no se descompone yo estoy, a la larga, yo creo que todo se descompone Bien, antes de se alguna manera, puedes... de otra se ac... estoy seguro que algo se acaba descomponiendo eso ya, otra cosa es luego la lentitud con lo que lo haga y la velocidad con la que el proceso de producción pues pueda mm -hmm. hacer que se acumule demasiado, demasiado que luego no puedes eliminar pero yo creo que por antes se elimine también Viste, joder, de fecho esta mañana ayer, no sé cuándo Tuve yo leyendo la noticia de rapaces y por lo visto de, de Ubiéu, de la Universidad de Uvieu que unos gusanos que comen plástico. Sí, no sabía que era un oviedo, pero sí que lo vi el otro día sí. Sí, sí, pues va a ser que yo vi. Hombre, seguramente eh, ese es el fecho de ser Ubiéin eh, y un motivo para que eso no, no vaya para nada, vamos. Pero bueno, eh, a mí fue más gracia saberlo, básicamente porque entonces es, todo puede descomponerse. A ver, llegué. Eh, Mira yo por ejemplo, eh, pescánceme que, que cuando he hecho mucha mucha madera a, a, a compostar a descomponerse, eh, hay unos bichos, unos gusanos muy gordos que, que degraden la madera, eh, comen madera y caguen abono y pues, pues joder, pues no es la cosa más normal del mundo que vaya un bicho que coma plástico y caga abono. Bueno y había eh, aquí en por ejemplo hemos conocido en España mismamente una una especie de gusano más relacionada con el ambiente político que era especialista en descomponer cuerpos eh, enterrados. ¿no? Ciertamente, exactamente, En ese caso ayudó por la cal. Efectivamente, pero bueno era un método de descomposición el cual no tenían paciencia, pero pero sí que estos gusanos eh, empleaban la cal para descomponer eh, uh -huh. eh, concretamente pues esos cuerpos, ¿no? Eh. <risa> Ahí está, faltaba yo la paciencia, la paciencia, esa parte de.. de esa, nunca me había puesto yo a pensar en la parte de, de, de esa filosofía oriental, de meditación, de tal, que, que tiene el, el, el tema del cucho. Oye, tú vas echando las cosas ahí, pues sentarte delante. No llevo caso, porque siempre el día que no tengo que desbrozar, tengo que deservar por ahí, o tengo que ensayarlo de mi madre, pero bueno, sería mucho mejor, eh. ...a echar la, la, la mierda a la compostera, las cosas... Y, ...y quedas ahí a ver cómo... ...hostia, podrás verse, si te quedas mucho tiempo, tiene que poder verse. ...hostia, qué guay, como esto cuando fen con las cámaras rápidas... ...estos que ves cómo crece una flor un ...pues ver cómo, cómo se pudre, yo qué sé, pues... cualquier cosa ahí... Sí, que que ...acelerando, yo creo que eso, eso alguna vez... Eh, ...igual alguna vez lo vi, lo que es que es no. verdad... ...que nunca me llamaron no, ah, la atención este tipo de cosas... ...pero yo que lo haya... Eh. Pues, pues igual sí, tengo que buscarlo más, más que nada, pues fue más gracia. ¿eh? Después lo que pasa es que siendo yo como soy así de personalidad un poco excesivo, igual igual me siento de, la, de un montón de, de cucho y me quedo allí, no sé cuánto tiempo tendré que estar para pa ver algo. Igual tengo que estar un mes allí sentado, bueno, llevando comida bonda y tal, si siendo un verano que no está muy frío. Bah. Y, y esto me llama atención porque tengo el recuerdo de, no sé si fue el primer programa que coincidí contigo, no en este programa eh, sino en, en, en anterior en programas desde hace muchos años aquí en la radio y las primeras veces que el recuerdo he estado contigo, al cual estuvimos hablando bastante de los naturalistas del siglo XIX, observando uh -huh. hormigueros y todo esto, y esto pues tiene un cariz similar, o sea, la ciencia ¿no? Y esto circular negro y esto circular <risa> las mismos obsesiones que teníamos en 20 años, seguramente las seguimos teniendo A lo mejor un poquillo transformáis, un poquillo pero al fin y al cabo viene a ser cosas por el estilo. ¡Ay, Dios! Bueno, y toda esta historia, ¿eh? Toda esta historia vino de, de los desfechos de los dos páteres para pa cagar. Eh, que venía de que, bueno, pues el rapaz este decía, bueno, hay que tener respeto con, lo, con los invitados. Oye, si no están fechos a cagar en seco, habrá que dejarlos cagar en, en húmedo. Pues... Toda esa historia venía a que yo estoy fecho a hacer el, el programa oscures, pero oye, tengo de invitados la semana pasada tuvo el negro y tuvo Zagaratu, este, este, esta semana tal negro otra vez, pues tenía que poner una alianza y, y decidí poner poner esta mira negro esta allí, está el lixecina, compré comprada en la estación de Chamartín, a un um, um prove, ¿eh? que por algún motivo los de los de la Renfe los subir a los vagones ¿eh? cuando ya estaba la gente sentado entonces él lo que hacía ayer era subir posar una llinternina de estos que no sé, qué podrá costar esto si lo compres por ahí 60 céntimos, un euro no sé, bueno pues él les posaba todos por allí y después eh, ponía en, en un extremo del vagón contaba una historia triste la que insertaba de vez en cuando periódicamente una aparecía bastante fija la coletilla de que no se vean como yo y entonces bueno pues fiertaba este si de nada por un par de pavos y decía bueno lógicamente tengo que tengo que ir a coger no pensaba yo en ese momento que podía ser la fallaiza para pa nedonia pero oye va en fin Está bien, forróla bien, no sé Y es curioso eso de que, de, de, A lo mejor es que había en ese momento de Algún tipo de encargado En la, en la estación Algún jefe de estación con especial sensibilidad o eh, No lo sé Porque en el... En, si era, ¿Era cercanías o era un...? No, no, era de estos que te, mm. que te chequean Para poder ah, entrar vale, Pues en no, madre. No, sé, no, no lo Igual estaban con chavales Igual en realidad el Probe no Yo era Probe Y a lo mejor hoy pues Mira, la verdad, eh, esta en internet. ponte que salga a un euro, eh? Eh, Bueno, pues el, el vendial es a dos, igual entre el jefe de estación y, y el paixano este, pues también tienen a medias, y sacamos acaban 50 centimos de ganancia por cada una. No más fáciles de ricos, pero bueno, al fin y al cabo en Madrid es un sitio así como una especial tradición de, de ganar perras de manera fraudulenta o pues, sea eh, que a lo mejor, eh? Y, y es curioso, ese día que tuve en Madrid acuérdame que tuve en una cervecería y, y el tema el tema ayer era ese, miró el cervecero en cuestión, que debía tener ganas de chacha. bueno la verdad es que la cervecería estaba vacía, no había nadie y yo entré con un, con un compañero y tal, estuvimos ahí y el, mi compañero como fuma suele fumar, y entonces en el momento que suele fumar, el cervecero aprovechó para poder dar palique Y, y tú venga, soltadme porque la corrupción, porque los políticos porque tal y, y fue justo, justo el día, me parece que, que marronaren al ¿cómo se llamaba? vestido de Madrid no, no sé ni cómo se llamaba, se llamaba pero bueno, igual, el que ya era presidente de Madrid que ahora también... ¿No hay Ignacio González? ¿A Granado sería? No sé no, pero suena a eso de Ignacio González sí, el de ahora, sí, el que fue hace, hace unos hace días. poco, sí, ese, pues ese Y dice yo, ah, pues, oye, porque no soy yo de esos que te vienen a dar la chapa y vienes por otro lado. Yo, sí, va, siento y, y fago de algún comentario, y pues, va, oye, tampoco hay por qué hacer que la gente se sienta mal. Tal. Dice yo, sí, bueno, eh, ya ves, robó su presidente, tuvimoslo también por la tarde. Y dice yo, pero calla, calla, también, así ¿eh? también. Ay, no se había enterado siquiera, estaba ahí dándome el palique, pero bueno, oye, nada. ...pero bueno, de, de a mí tampoco llega una cosa... ...que me sorprendiera... me también... dando cara era tres años... dando trabajando en un venidor... ...fue cuando salió la... ...cuando saltó lo de Villa... ...el amigo Villa... ...y, y me yo estaba de, de... ...de monitor de una gente... ...que estaba de vacaciones... ...una serie de paisanos y paisanes... ...y vino me uno... Pero pero, ...pero pero, asustadísimo... ...pero viste, pero, pero Villa también, increíble... digo madre de dios pero que, como si fuera nuevo no, no no, que... yo de eso me, quedo, me siempre lo pienso que por ejemplo cada vez que cazan cogen a, a alguien ¿no? por te, te, un tema de estos de, de corrupción sea de lo que sea no sea directamente porque los robes cogen directamente porque privatizan algo para después llevarse comisión porque actúan directamente eh, a favor de empresas o de lobbies concretos yo siempre pienso que que joder que es que esta gente claro yo no claro no te puedo no puedes saber a lo mejor pues claro no conoces tampoco la realidad aunque la intuyes la realidad en Madrid y la de Andalucía pero yo creo que aquí en Asturias eh, es prácticamente yo, todo el mundo sabíamos lo que lo que era Fernández Villa y lo que y todo el mundo sabía que era un hombre que estaba completamente forrado o sea es eh, lo cual eh, de, eh, Se ve, para mí deja claro que además cuando cuando detienen a estas personas en concreto es simplemente pues por luchas de poder entre ellos, no le veo o porque en ocasiones, por ejemplo, en sobre todo en casos políticos, y en el caso de este que es un de un sindicalista, pues simplemente porque les dejó de ser útil. O sea, la minería ya no ya se acaba, se acabó, en la última huelga minera realmente se vio que acabó siendo un fracaso, aunque es verdad que, que quizás hubo mucha más movilización. Eh, no en número, pero sí que mucho, mucho, mucha más movilización que otras veces, y es verdad que además mu y mucha gente que actuaba al margen de, al margen de los sindicalistas y tal, que hacían pues eh, acciones de, podemos decir, acción directa, eh, en, el, en el en las vías del tren, en, el, en carreteras, donde fuera, ¿no? Pero es verdad que que una vez que, que acabó aquello. Eh, ya se vio que el, el cierre de todas las minas en general iba a ser el 2018-2019 una cosa así van a quedar nada cuatro gatos es decir ese hombre ya deja de ser útil completamente para el sistema entonces si tienes que buscar archivos expiatorios pues lo más fácil es que ya sea alguien que ni siquiera ni siquiera te te sirve para nada ya no porque Villa ya es realmente es ya es un no, ya siempre fue un cadáver sindical realmente pero pero ya es un cadáver sindical incluso para el sistema o sea ya no le sirve para nada entonces bueno yo creo que siempre siempre que cogen alguno siempre Veo claramente que hay estas historias de luchas de poder, y sin, sin más, ¿no? Es decir, al final lo ves como quien está viendo una serie, que te estás perdiendo capítulos, por ahí hay cosas que no las estás viendo, pero pero bueno, que realmente tiene un guión similar, ¿no?, a muchas series televisivas, y más. un guión, lo que, la única diferencia es que no lo, no lo conoce, pues eh, pero sí. bueno. No, y por ahí entonces, tampoco, o sea, porque esto, yo creo que actúa en base a, a en las planeación. circunstancias, se van adaptando, ah, o sea, sí, es, eh. es como no es como una serie que escribes que dices, hago la serie, eh, hago, hago todo el guión y luego ya se emitirá, no, esto vas haciendo el guión a medida que pasan los capítulos. Esto viene a ser como esas series que tienen éxito y entonces sí, o sea, la largan, otra, eso otra temporada. Es. Y que van pues... actuando en función a lo que el espectador ven que eh. les parece que demanda, o, a, o si de repente ven que baja, pues. Eh, ...baja el un interés, ese, efectivamente... Oye, eso cuentan mucho los sionistas... ...de como, oye, pues hay un personaje que no... ...que no que no presta a la gente y tal... ...o que desea de prestar, pues mátalo... Efectivamente, y, pues, sí, sí... ...una cosa como esta... ...es curioso, es curioso... ...sabes que yo denunciélo... ...yo digo lo siempre... ...yo denunciélo siendo un... Joder, una persona cívica... Uh -huh. un, ...un buen ciudadano, porque... ...cuando las últimas policías mineres ...sí... Eh, bueno, pues la Policía Nacional habilitó, un, no me acuerdo si fue la policía o quién fue, habilitó una web en la que si reconocías en las imágenes o tal a alguna persona, podías denunciarla. Y, y tú te reconociste a Fernández Villa. Yo reconocí claro. a Fernández Villa prendiendo una barricada. Miró la tele y tal, y pues solo digo nada. Hay un paisano ahí que se llama José Ángel Fernández Villa, que salió prendiendo una barricada, no me acuerdo dónde era, si en la forguera dónde, y digo, bueno, no sé, hubo mucho una, más. Hubo una no. la Y, recuerdo, que estaba él, que estaba me parece que estaba con Mino García, el de comisiones, me parece que estaban los dos en... Eran la eh, Había una la Y, a la, como a la altura de el cerca de la gasolinera, sí, la guayera, esa, que probablemente irían esa. ahí a comer al restaurante este de la gasolinera, y, y después dirían, no, aquí efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, fue muy raro. Yo puse esa denuncia porque yo sé que no pasó nada. Y, y veíaselo bien, ¿eh? No llevaba ni capucha, ni gorra, ni nada. Veíaselo perfectamente. Y, y nada, oye. Y, joder, llamabas así porque yo te puedo subir las noticias y efectivamente puse bien el nombre. Claro, yo la dirección y estas movidas no lo sabía. Igual quieren que yo diga la dirección. Si no, no es por él. No sé. Que, por cierto, hoy, hoy salió la sentencia, no sabías, de unos chavales en, en un pueblo de Parres, San Martín. No, ah, no San Martín o no, Santa Marina no sé cómo se llama eh, Santa Marina que quemaron una bandera de España en unas fiestas o algo así de bien, no sé si yo la verdad que no sé lo reí luego las circunstancias del asunto si era tenía que ver realmente con algo político si simplemente estaban borrachos no sé muy bien tampoco pero sé que leí que el sales Les pusieron... Al final se libraron relativamente porque solo es que hay una multa de económica que creo que no fue muy cuantiosa, pero bueno... Dos eh, mil pavos, ojo, sí. Que, o, o eso es no si que pedí. Menos, no sé si fueron 200 y algo... O si, a lo mejor fueron 2.000, yo creo que fueron 200 y algo, pero bueno, sé lo que el sea. Igual hay que, que pedir más y luego... Puede, puede ser, pero salía hoy la sentencia. Sí, sí. sí oye, yo vi, vi lo... Bueno, curiosamente, yo casi nunca llevo los periódicos, pero bueno, estaba hablando aquí con el negro que tenía un sueño de la hostia por la tarde y aguantando para venir para acá... Pues metíme en la biblioteca, tuve un pedacín, leyendo cuentos de Nick Hyman, de un libro que, por cierto, en me caso yo de hacer publicidad a la biblioteca, y un libro de la biblioteca, material sensible de Nick No era una, una compilación de, de cuentos y poemas. Vale, acabó el, el inciso y sigo con lo que estaba. Y después, bueno, pues como leyendo el libro también me dormía, pues eh, fui a leer el periódico. ...y el que estaba libre para tal... ...y era pues la nueva España... ...y bueno pues ahí vi la noticia... ...de estos rapacinos que... ...que, que, que quemaron la, la bandera... ...y ellos pedían... ...un marrón ahí, importante... Eh, ...pero llamó la atención... otro par de cosas que vi... ...vi una noticia... ...no estoy exagerando, con foto... Eh, ...con semilla... ...la semilla ya era de, de, de una perra... ...y la noticia ya era... un en una no sé dónde dobieu, una perra se fai unos guinze. Y llega las noticias, vi una una columna, es decir, madre de Dios, pero pero qué es esto? Y y lo peor es que sigo pasando páginas y veo otra noticia de un gato cae a una zanja de 25 metros en Bayobín. pero pero bueno, qué tipo de de noticias son estas? Y eso se juntaba con que eh, un titular en la primera página falaba del entrenador de Oviedo y entre comillas. No me acuerdo si, si lo entre comillas o tal. O decía, el entrenador de Oviedo dice que está Hartu Así, pero con J y acabó en U. Pero bueno, esto, no sé. Yo, hombre, yo, a ver. Acuérdame cuando trabajé en España... ...donde no periodista en por estilo... ya lo dije el otro día... ...de roba Robacoses... ...básicamente... Eh, ...acuérdame que decían eso de... ...a mí explicó una vez... ...uno de los que lo llevaba... ...que el periódico al fin y al cabo... ...que era un soporte de publicidad... ...y que se ponían más o menos noticias... ...en función de que... ...oye pues hoy hay pocos esqueles... ...o, o hay pocos anunciantes... pues entonces hay que meter noticias, y muchas veces agarraben noticias de, de agencias, es, en sin más, vamos a meter esta vamos a meter la otra, tal, y, y yo tengo, comento muchas veces la anécdota esta, eh, allí llegaban los periódicos de, del grupo, que era un, un grupo muy muy grande, tiene periódicos en, en todo el estado, y bueno, pues llegaban, ...de otros sitios... ...y yo, bueno, pues a veces para entretenerme... ...si tenía así algún pedazo ocioso... ...pues igual me ponía ayer... ...algún periódico de fuera... ...oye, ¿quís creer que un día... ...bueno, ¿no? un día un poco más ayer... ...creo que ayer era la, la opinión de Tenerife... ...y bueno, pues... ...alcuéntrame con una noticia... además llega allí que al de ella deía... ...falaban de, de cómo... ...de cómo los padres... ...de, de adolescentes y tal... pues eh, cada vez usan más detectives privados para, pa, bueno, pues para pa vigilar a los fíos o para ver si se drogaban y estas cosas. Bueno, ah, oye, pues bueno, una noticia como podría ser cualquier otra. Pero el caso es que tiempo después, no me acuerdo cuándo tiempo, encontré exactamente la misma noticia con las mismas palabras en otro periódico, en otro sitio, en el que sencillamente cambiaban, pues, Tenerife por Ubiu esa palabra, Pero todo lo demás era exactamente igual. Y bueno, pues eso eh, ayudóme a reforzar la, eh, aquello que me dijera aquel hombre de que en realidad el periódico no era otra cosa que eso. ¿Mm? Acuérdame también de otro detalle. Eh, Toda esta cuenta negro de no sé si sigue existiendo ese suplemento, pero en antes, los sábados, creo que ya era, en la Nueva España, salió un suplemento que se llamaba Oviedo Semanal. Y que cada semana iba... Yo creo que todavía lo deben dar, pero que sí. debe, ser todo, debe ser casi todo publicidad, además. Es que ya era, era Eran eso. sidrerías, eh, concesionarios de coches, sí, sí, sí. La era. cuestión llegue que... A ver, yo bueno pues conocí, como conocí a todos, a los que se dedicaban a redactar aquel suplemento. Y entonces lo que hacían, y eh, era... a ver, ¿de qué? no me acuerdo muy bien cómo era el proceso pero creo que primero decían venga, a ver, ¿de qué lo vamos a hacer? ¿Qué se yo? Pues de, de eso, de sidrerías venga, pues vamos a ponernos a ello y ponerse a ello quería decir empezar a llamar a sidrerías para ir consiguiendo anuncios de sidrerías y luego, bueno, sí meter algún artículo de, de sidrería pero no era lo más importante y lo mismo una semana ya de sidrerías que la y era de, de clínicas dentales Y de esa manera. Yo curioso, yo curioso, porque bueno, todavía la gente sigue pensando que... Hombre, cada vez hay más que te dicen eso de cuando te van leyendo periódico, de qué mentiras cuenta hoy. Que di tú que muchos deben decirlo un poquñín medio en broma, pero bueno, medio en broma, medio en serio. Yo cuido que la gente va viendo... Al viento, mm, sí, lo que pasa es que, bueno, ahora el, encima desde hace bastantes años se nota cada vez más. Por, bueno, y es que yo creo que aquí, además, casi siempre, porque aquí ni siquiera es el típico país que también me dices que tenía eh, periódicos que podíamos decir que, que tenía un enfoque de la sociedad, de querer cambiarla o lo que sea. Es decir, eso aquí en España ni siquiera lo tuvimos. Y encima, pues, se ir muriendo la conciencia, pues al final, eh, ya podemos decir que eso, que lo, lo, la burguesía o lo que sea, que ya, nos, ya no les interesa ya ni. O sea, ya ni ni, ni ni hablar casi de las noticias, porque no tienen frente a nada, que nadie quiere que cuente otra versión de noticias siquiera. Entonces, ¿para qué? Dice, no sé, o sea, es como, es como que no tiene ya casi ni la prensa, para la prensa, para ellos, ni valor de uso, la prensa escrita sobre todo. Entonces, bueno, es prácticamente decir, bueno, pues a ver si por lo menos podemos limitar un poco las pérdidas. Sigue siendo un método digo, que les viene bien que exista, porque tampoco va a dejar de desaparecer, que a lo mejor puede. siempre en alguna gente concreta a lo mejor puede todavía influir en conciencias o lo que sea no pero es verdad que que claro, cada vez menos y yo creo que pues al final que dices no que además en lo de las agencias se ve muchísimo eh, noticias que que a veces son de agencia y muchas de ellas se nota que están redactadas a base de agencia porque ves que a lo mejor cuando hay un fallo en la noticia porque a veces son noticias que conoces o que conociste después de lo que pasó o porque te toca acerca o lo que sea y que te das cuenta que el mismo error que además no, muchas veces no es que esto que digas es que es un error adrede que es como para manipular que muchas veces es verdad que pasa ¿no? sino que a veces son errores que dices esto no tiene sentido lo que esto que está de poniendo de aquí, de aquí de y de lo de ves que en veces. otros diarios aparece de manera similar y eso y, pero a lo mejor a veces no te pone que es de agencia sino que te pone unas iniciales M GM y dices, pues este redactó la noticia en base a la de la agencia y la mayoría harían lo mismo, ¿no? Luego algunos tienen la cara dura de firmarlo, cambiando dos cosas, pero, pero sí, eso sí que es verdad, ¿no? Que no tiene, realmente además se nota que Eh, es verdad que tú hace bastantes años, por ejemplo, bastante. Yo creo que casi nos tocaría de queridos, ¿no? Pero la miras, la, la prensa es verdad que podía tú leer hasta artículos de noticias en general, hombre, te ibas a sucesos o algo así. A lo mejor no, pero es verdad que tú leías y una noticia y muchas veces. podías hacer la prueba de leer noticias y podías hasta veces hasta adivinar quién podía ser el autor aunque a veces si fallabas sabías que era uno era uno de una línea similar es decir ahora realmente no sabes quién está detrás de casi ningún artículo porque es son completamente nada es como si los hubiera escrito una máquina Lo, lo único que porque están peor escritos si se hubiera hecho de una máquina pero, pero realmente pues lo veo muy similar no no sé si sí sí es muy es muy paseo Préstame eso de que comentabas lo de que las le, veces que, por motivo que sea, hay bueno pues la oportunidad de conocer una noticia, un suceso en no. primera persona, ves que después lo que sale en el periódico normalmente no tiene nada que ver. Y muchas veces, la mayoría, lo que dices tú, que llevo pura deshadez. Y es por pura sí porque muchas veces no es ni por interés de, tal, bueno. de, de malévolo o sea algunas cosas sí lo puedes, puedes de malévolo cómo se hace el periódico en sí la línea que tiene eh, los las las conas de opinión la mayoría de ellas No, yo qué sé Pues eh, luego determinados intereses Que ves que defienden que se nota Pero eso Pero muchas noticias Que realmente da exactamente igual Lo que cuenten Y que no es porque digas Bueno, es que aquí es un suceso Pero es un titular alarmista ¿Vale? El titular alarmista Pueden jugar Pero cuando cuentan la noticia A veces ves que dan Un datos concretos Que dices que no te están es que Son equivocados Que la cosa la cuentan además Mal completamente Y que además es algo Que te das cuenta Que dices Esto aunque lo habían publicado bien Tampoco influiría para nada ¿no? porque Es una cosa como Es como si pones un crucigrama Y que tenga un fallo El crucigrama Y dices O sea, ¿para qué lo pones mal? O sea, realmente no, no tiene interés, eh, no van a sacar realmente nada... por decirlo de alguna manera, beneficio eh, a, en base a lo que nos, la mierda que nos quieran vender por hacer el crucigrama, ¿no? Pero otra cosa, hombre, salvo que les dé por empezar a poner cosas así como déspota cruel dictador eh, horizontal eh, déspota cruel dictador venezolano, pues eh, claro, Ahora, a hacer, a ver, si hicieran sí. así, pero vamos, pero tendrían que, que hacer pero que, que eso que hay un crucigrama normal y fa, una palabra esté mal pues eso te das cuenta de decir, es que son tan lerdos que ni siquiera lo comprueban, ¿no? Y La cuestión es que todavía la gente tiene ilusión por salir en el periodo de Q. Yo acordarme en el mi trabajo, también todo solucionado, hace unos meses, porque te ven a, a una actividad, un curso que te haciendo, te ven de ir el, el periódico, a hacer un reportaje y a sacar unos SMS y, y tal. Y bueno, yo cuando me decía más mira cómo van a ir estos, miedo me daría, no sé, yo porque van a ponerlo todo al revés. No, man, no, que ya ellos insistimos en que pongan las cosas... No me pusieron bien ni en el nombre de la empresa, es una cosa. No, tiene sentido. O sea, mira, estoy acordando de una, ahora que me comentas esto del, con los medios, que uh -huh. hace hace bastantes años, yo creo que era unos 10 años, por ahí hubo un incendio bastante gordo cerca donde yo vivo, ahí en Sison, y estaba paseando y pasó lo que suele pas pasar: no que todo el mundo se tira a, a estar ahí pendiente a ver qué está pasando claro. con el incendio ese. yo a ver, me di cuenta de incendio ya dos calles antes cuando venía porque olía y tal, pero yo estaba haciendo mi camino y mis cosas, y yo nada, pasé por ahí por delante y resulta, a mí la impresión que digo, pero aquí, ¿qué pasa? que soy el único al que no me interesa esto, pero vamos era una, era una percepción, no pero yo nada, seguí avanzando mi camino, fui a hacer unos papeleos o no recuerdo qué fui a hacer, porque además iba para el centro y yo creo que debía hacer algún papel o algo Y resulta que luego unos días después me pasó un, un conocido eh, me dijo me, me preguntó si ya había estado yo en, en esta zona tal día y yo, y yo sí ¿por qué? y tal y me dice hostia, decía sabía que eras tú decías que vi el periódico y tal y me dice la hoja parroquial está que en sí son del comercio y me había recortado la página de el incendio este y había las fotos eh, muy grandes además en las cuales se veía a todo el mundo mirando Y yo por debajo pasando <risas> eh, completamente eh, como. Era muy graciosa la foto porque era como. Eh, parecía una especie de carta. Al final parecía una especie de si lo. si lo. Tuneas, por decir de alguna manera, esa fotografía y la conviertes en cartel, parecería algo así como una cosa muy punk. O sea, todo el mundo mirando una cosa y yo pasando por, por delante, como hasta todo eso, que dices, o sea, si me ponen a la, a, en esa foto con un cóctel en la mano o algo así, o sea, quedaría una fotografía artística bastante buena. Qué bueno, tío. Y, y bueno, ya que no pone de algún, yo qué sé, de alguna cosa de base, como. Eh, mecí preocupado Mirando al suelo que, que llamaba, Sí, sí, sí, sí, cielo, sí. ¿no? O que, sí O podían haberse inventado en uno de los residentes Y que estaba Estaba plantando como zombie Porque había perdido Todas mis posesiones O alguna cosa así ¿no? Pero bueno Por ejemplo Una cosa así para Hay un poco de dramatismo Supongo que eso lo estudien En las facultades de periodismo el, Oye, pues Dar un poco de dramatismo A las situaciones Y tal pues, Oye Tampoco hay por qué decir Toda la verdad eh, No es necesario Pero bueno Sí, curioso si sí, el otro día eh, el otro día mira esto que dices de noticias cortas que el otro día me dio por mí una, una España ¿no? dos tres semanas o igual cuatro por ahí y había noticia que era de no ves que aquí está bueno aquí en Obvio lo sabéis bastante que están los jabalíes cada poco Hombre, metidos y ¿eh? tal ¿no? sí, eh. Eh, y había noticia de jabalíes en Mieres que ponía eh, ponía los jabalíes, o algo así era jabalíes eh, en el centro de Mieres y digo, Y yo me, digo, voy a ponerme a leerlo, a ver qué curiosidad, porque me extraña que... Pero bueno, podía ser, o sea, porque es verdad que sí que se te acerquen, pero me extraña que fueran al el centro. ¿no? Y me ponía a leer, y después ponía... empezaba a leer, y ponía que estaban a, a, a 500 metros del centro de Mieres, Eh, para seguías leyendo el artículo y te decían que los jabalís donde se, se habían visto eran Río Turbio, el Río Turbio <risa> está como a 5 kilómetros de Mieres que está subiendo para el monte, es una zona que está casi abandonada, o sea hay, vive gente allí pero está completamente muerto y además ya rodeado de bosque tal, es decir, y, pero La, el titular de noticia era jabalíes en el centro de mieres. Luego, yo creo que la gente de todos que claro, como, exceptuando de mieres, que se puede enfadar. Y a lo mejor esa noticia en la sí, sección eh. de las cuencas igual no apareció. A lo mejor se apareció en, la, en el resto. Y es posible. Y eh, yo creo, la gente que claro. lee eso no sabe, o solo el titular y no les importa. Dicen, mira, ya lo sé en mieres, igual que sé en gobierno. La noticia no te vas a leer. Uh -huh. Pero yo, como. ...tengo estas cosas que sí que me las leo... ...pues claro, desde esto que te acaba chocando... ...pero bueno, eh, pues puedes cazar... ...500, 500 fallos oh, oh. al día... En, ...en cualquier periódico... ...sin tener por qué conocer las noticias... ...o sea, soy prete por porque lo, lo, lo ves... Oh, o sea ...por, y por sí. lógica... <risa> ...eso es un pequeñín como lo de cuando... ...anuncien, yo qué sé... ...piso a 10 minutos a la playa... ...oye, yo eso vi lo, eh... ...lo de anunciar... Eh, ...piso de alquiler de verano y tal... a 10 minutos es la playa, negociar, ¿cómo estará? calle Muñoz Sagrain. digo bueno, hombre, yo que sé, en 10 minutos igual llegues al mar, en plan camikaze y tal, a 200 sin un tope ningún otro coche por eh regla, qué sé yo, igual, pero vamos. Y y no no volúne, qué sé Lo que parece que no fue el único, fue el más exagerado que vi. Y muchas veces vi eso de, oye, pues O a cinco minutos no se quede, bueno, si son cinco, ¿eh? corriendo mucho. Hombre, si tienes helicóptero, tal vez. Bueno, sí, también, igual puede ser. Bueno, en eso pueden escudarse, en realidad, en pues, un ¿no? Mienten, ¿no? <risa> por poder soportar se puede llegar a estar en, en, en diez minutos en la, en la playa. Y una cosa muy curiosa es, oye, eh, eso, joder, yo, cuando yo era niño, hubiera sido impensable, porque ningún turista ha venido vivo. Yo no sé, claro, tú no sabes por Oviedo hay hay 30 años o una cosa así, anda es por ahí por el mundo, me parece. Bueno, por el mundo. A 30 años, no, pero bueno, sí que conocía, pero sí que para Oviedo no venía, no venía nadie. Porque yo yo al recuerdo me a llegar. Oviedo en Xuneto, en agosto, un desierto. No, no, no, es que pero es que yo hablo hasta yo recuerdo hasta la época de la facultad, todavía los primeros años. Yo creo todavía todavía por alguna razón Sí, eh, eh. Esto ha hablado con mucha gente los Me acuerdo los años de facultad Ahora hay más gente en verano Mira que Oviedo está muerto Y en Oviedo hay más gente en verano Pero ya sí. no hablo de turistas solo Es que hay gente obviedo Oviedo eh, Que se quedan en Oviedo Que, que se, queda antes. Que se queda en oviedo. Pero es que antes Yo creo Por alguna extraña razón Todavía debe ser que Generacionalmente Era gente Que todavía le gustaba Irse los dos meses a León Y esas historias sí, eh. Que ahora yo creo que se acostumbra A lo mejor mucha gente la perdió por general la chavalería no, Más no. ahora teniendo Teniendo posibilidad de tema de internet, no, de teléfono y de tal y realmente no quieren ir a esos sitios para nada tampoco. Yo creo también por algo, por ahí tiene que haber algo porque antes, o sea, en verano era impensable, por ejemplo, podía haber bares de noche abiertos, había Qué podía no, abrir no, eh, no el no cabeleño sé. y un par de ellos Uf, más. No sé, ¿eh? pero. Yo, yo creo que sí que habría, por, por lo menos, sí, podemos lo menos estar, es una cosa que luego de noche tal, pero había dos o tres sitios que podían abrirte, pero es que ahora, una cosa es que luego uh -huh. no vaya mucha gente porque son, porque tan, porque luego son bastantes, y, pero lo abre Y de día, cuidado. Y de día, ¿no? no, no, y de día. Porque ¿sí? de día ¿No? había muchos que directamente eran cerrados. Las Cafeterías y... de barrio te cerraban pues sí. eh, del 15 de julio al 15 de agosto, sí, sí, o lo que sí, sea, o sea sí, sí. Sí, sí, eso había mucho, pero pero yo creo que por alguna razón de eso es de, Yo creo, aparte de. Porque además la demografía en teoría ahora debería haber menos gente. Supuestamente pero, pero, sí. Pero no, yo creo que se debe en parte por alguna cosa así similar. Sí, bueno, y aparte no, sí. luego toda la gente trabaja fuera, claro, toda la gente trabaja fuera. Y, y daba ese no. el fenómeno también, acuerdo, yo acuerdo de eso, de los padres amigos y tal, que igual marchaba el amigo el guajín con la madre de para el pueblo, y el padre venía a trabajar. Igual, ...y venía por la mañana a trabajar... ...y marchaba por la tarde... ...como mucho igual venía de, de los días de semana... ...y marchaba el fin de semana otra vez para allá... Eh, ...esto esto era un desierto... ...algo de da una anécdota muy buena... ...porque bueno, yo pese a que esto ya era un desierto... ...y estaba todo, estaba todo pisado eh, ...bueno, pues yo de alguna vez... El, ...el sábado de noche salía igual... ...con los amigos... ...simplemente a, casi a pasear por el vida antigua... ...y a regocejarnos eh, en, el, en lo desierto que estaba... y bueno, si sí, sí, es verdad que siempre lo mejor había un sitio abierto de, de todos y acuérdame una vez que estábamos en, claro, entonces ya no hay 30 años tiene que haber alguno menos porque yo tenía que tener yo 15 años por lo menos eh, acuérdame una vez en la, en la Plaza del Monster, lo que ahora llaman la Plaza del Sol y unos rapaces allí con acento andaluz que nos preguntan, oye, ¿pero, ¿pero aquí dónde está la juerga? Con cara, una cara de cabreo y tal. Y salían los automáticos, 30 kilómetros al norte. ¡Bajo, ¡Ah, joven, en serio! No, en no, serio te lo digo, tío, 30 kilómetros al norte si quieres, y si no, pues nada. Porque, hombre, yo qué sé, pues en viernes o tal, no era tan necesario, pero también, también pasaba también pasaba lo mismo. Y yo cuido que, que aquí en verano, como mucho había gente, nada... Eso, en la costa, en Sichón, en Yanes. Sí, en no, sitios de costa sí, vale. Sitios de costa sí que me toca estar viviendo y es verdad que no tenía nada que ver, pero, pero en el, vamos, en los sitios de. Pero que en Gijón se iba viendo mucho, pero es que aquí sí. en Oviedo es que en, era era eso, era lo que dices tú, era el absoluto la, el desierto, vacío. Y por su supuesto, desierto. turistas, olvídate, de aquí turistas. Ni a, uno, eh. a Oviedo nada, o sea, porque para empezar eso de turismo rural no había su tendencia, podía haber un montañero suelto, pero el montañero no viene aquí, iba a Cangal, no, no, no, no, no, o iba a Sella, o iba a Llanes Es decir, no venía a Oviedo. O sea, aquí podía venir una vez un friki que quería ver el perro mánico y ya está, y se acabó. O sea, pero es verdad que luego te... A raíz de este tipo, luego después de... Podemos decir ya de... Porque siempre tengo teoría, por ejemplo, que el ir a conocer los sitios uh -huh. es una especie de... En parte es una especie de... De costumbre cultural, de llámale de vicio, llámale de afición, de lo como lo queramos llamar, que... que tiene algo eh, que podemos decir bueno que que aunque a lo mejor pudieras tener posibilidad o no pero que era algo un poco llámale elitista no que para apreciar eso pues necesitabas pues claro. una serie de para empezar por bueno, una parte de dinero pero necesitabas también pues ese de conocimientos de de intereses no que pero claro ¿Cómo fue la, la posibilidad de que luego tengas turistas en todos los sitios, incluso en lugares donde no hay nada que te pueda llamar? Pues directamente yo creo el tema del consumo, ¿no? Aquí toda esta historia del bulevar de la sidra, claro, todas estas, claro, claro. realmente lo que sí, el tema este últimamente de estos años de los cachopos, pues está claro que, que el ocio, eh, al final, si no puedes convencer a la gente con cosas que realmente no son materiales, vale, porque bueno, sí que es material un edificio problemático, pero lo que es el placer que te pueda dar contemplarlo, o lo que te puedas, o lo que sea, ¿no? O que quieras algo de subir a ver uno el, el tejos a no sé qué pues dices eso les requiere pues algo más ¿no? Tienes el otro, el otro algo, simplemente claro. eh, poder pagarlo ¿Eh? Es decir, eh, entonces te da la impresión, por ejemplo, claro, la gente muchas veces cuando tiene dinero, pues acaba haciéndolo porque parece que dices, a ver, si tengo dinero es para hacer cosas como esta. Además no te requiere esfuerzo ninguno, solo te requiere tener el dinero. Pues una uh -huh. vez que lo tienes, lo haces. O sea, y puedes convertir en sitio turístico cualquier lugar que, que no tenga nada realmente eh, relevante. Yo, ¿no? yo, por ejemplo, me pongo a pensar, yo qué sé, quién puede ir a... más allá de que vayas un día a dos para ver así una zona concreta, aquí, por ejemplo, que aquí le llama por ejemplo ir a Valladolid, ¿no? O a algún lugar por el estilo, pues dices... que ¿quién le llama a pues venido Bien venido <risa> efectivamente, mismamente sitio, no porque es que... eso es, ¿no? Porque además son sitios de costa parece que siempre siempre hay otra cosa, pero es verdad también que eso. hubo que también no es una ciudad, tampoco sí. exceptuando, porque es bastante pequeño realmente, y dices, y el pequeño, construida a base eh, barrios que ninguno, no tiene, no parece que ninguno pega realmente nada con el centro, los edific muchos edificios bastante horribles. Aquí puedes venir a ver la, la catedral, que para arriba yo personalmente yo he sido veo pero reconozco que la nuestra catedral y yo... No, que, es el, es que, el, que le das es valor valiosos, que no le sé. das valor solo si estás en el en, en en el cantábrico o sea si sales del cantábrico ya no eh, cuando Ninguna... la conoces o sea luego después le acabas Coya, alguien tenemos aquí ¿Eh? pase pase no pasa que será una una fantasma no sé A ver, cuenta algo, que yo voy a abrir la puerta a ver lo que pasa. A ver eso lo que pasa. Oye, por cierto, si no me sentís más, esto prestóme y tal, fue, fue una No, pero una yo, creo que iba, yo creo que vamos a sentir sí, nada, sí, no sé, no sé. La, sí, sigue tú, Negro. Sí, pues esto que estaba comentando un poco de las catedrales, que es verdad que, que eso, que obvio, que no tiene realmente ese valor. ese valor artístico, histórico, patrimonial, como puede tener otro, sobre todo, y sobre todo el tema estético, ¿no? Y además aparte que luego también la de Oviedo tiene una cosa, que es que eh, la plaza de Oviedo está completamente desnaturalizada de respecto a cómo fue. O sea, todo eso no tiene nada que ver, es decir, porque hay otras, otras catedrales que a lo mejor el entorno más cercano todavía. se conserva más similar a cómo debía ser, todavía está, es decir, el, el casco viejo y más desde la última intervención eh, sí. que, que supuestamente lo embelleció en los sí, años 90, bueno, ya... eso fue uno de los mayores atentados a, a culturales, a, bueno, un patrimonio cultural que se haya podido haber. Más, en general, yo el turismo pienso que hay eh, un ejemplo de, de ingeniería social, de alienación, la gente quiere ir a ver cosas como si fuera eh, a coleccionar, Eh, a, a coleccionar vistes, yo, ahí, ahí tuve yo ahí fui a ver fuiste a, yo que sé, cualquier sitio a Valencia y, y, fiste, y viste esto y visitaste lo otro y lo demás allá no necesariamente eh, van a disfrutarlo porque no necesariamente ni siquiera lo entienden quiero decir, a mí, por ejemplo oye, pues sí me presta ver una una, una catedral gótica Pero bueno, no tanto, no me prestaba ahora tanto como me prestaba años a que, que sabía un poquillo de, de arte y entonces podía apreciar mucho mejor todo aquello. Pero bueno, pues a lo mejor eso no se sé si me gusta, pero otras cosa no. Pero la, la cuestión y que cuánta, cuánta gente hay, por cierto, eh, negro, arrima ahí el, el micro al al al intruso este, a la fantasma, para que salude. A ver, hola, fantasma, buenas noches. Hola, buenas noches. <risa> bueno, eh, ¿ya es una fantasma de verdad? ¿Estás vivo tú estás muerto? Esto es eh, pues estoy bastante muerto, más bien. ¿Estás pero... bastante muerto? Uh -huh. Vale. ¿Para tantas maneras este de, de, de presentarte en un programa de radio? Esto es horas de la noche, con las luces apagáis. pegando una puerta <risa> para pa, pa meter miedo, supongo, que llega el, el, el objetivo. no no no o sea, no ya el objetivo mío. no qué va qué va qué va pues no son maneres no me parecen a mí Forbes eh porque bueno teniendo en cuenta que que esta radio claro tú ya que faes el programa de día entonces no, no lo sabes pero esta radio en esta radio suceden fenómenos curiosos por la noche o sea, sí todos los que hacemos por la noche... sabemos que aquí sienten son ruidos de hecho mira ese sí, cuando tú picaste la puerta Eh, ah, por eso me tratabais en abrir. Claro, ¿Por qué? porque a ver, porque yo que que no es exagerar, que yo es verdad que ya escena. No. Eh, yo aquí normalmente siento esos golpes similares, no exactamente iguales a, a los que a los que una puerta, ¿eh? que por eso la abrí y tal, porque digo bueno, pues será una una persona viva y tal. Pero sí que habitualmente sientes en golpes y y yo cuántas veces salí yo a la puerta. Eh, pensando que había alguien, ahora ya, bueno, hay muchos años que no salgo porque ya sé que, que no hay en pero pero sí o sí, muchas veces salí yo diciendo, hostia, pues quién habrá ahí. O sea, que se sienten presencias. Eh, sí, puede ser, a ver, presencia, puede ser, ser una presencia sobrenatural o puede ser la presencia del vecino de arriba. Eso no lo sé, lógicamente, pero bueno, eh, presencia es a verles a verles aires, eh, a ver a aires. Pero bueno, que no lleve una fantasma. Que lleve el, el Zagaratus de los años que, que vino aquí a hacernos a compañía. Estábamos hablando del turismo, Zagaratus. Bien, bien. Bien, bien. No, no, sí. estaba siguiendo ahí ahora tu... tu yo pienso que sí, ¿eh? Y a ver, veo, veo muy de cerca. Veo Ay. gente que yo conozco, familiares míos o tal, que quieren conocer. Van a un sitio y quieren conocer. Eh, yo, por ejemplo... me de veces de tarde de vacaciones... en un sitio fuera de fuera de aquí... y estar con personas... que a lo mejor yo llegaba a ese sitio... y bueno, pues era un, me gustaba, sencillamente... porque ya era a lo mejor un paisaje diferente al que estoy... Eh, al que estoy hecho de aquí... Eh, y era un, una temperatura diferente... o sea que era un sitio en el que estaba a gusto... porque fuera... y entonces yo, como estaba a gusto ahí... Eh, me parecía una idea muy buena el estar mucho tiempo ahí ¿Mm? a ver voy a concretar más a dar algún caso vale sí ya me doy cuenta de un caso por ejemplo una vez que llegué a un polvín de Huesca había un camping allí y a mí me pareció un sitio no Eh, no, no, no, no, serían riescas, no. No, pero cerca, cerca, estaba, estaba cerca, estaba cerca de ello. Eh, este en concreto ya era Los Barres. Yo creo que de alguna vez falle de los barres porque era un sitio que me dejó a mí fascinado. Bueno, pues sencillamente ya era eso, pues un paisaje totalmente diferente, porque mirabais al norte y empezaba lo que ya era el pre los primeros mira mirabes al sur. Y era una llanura, la olla de Huesca, lo llamaban aquello, una llanura más grande de lo que yo ni tan siquiera pude imaginar nunca, y eso, una, una primera cuesta, después de kilómetros y kilómetros de llanura, y adaptaba el cambio, de lo barre. Y bueno, pues a mí parecía que era un sitio encantador, eh, hacía mucho calor, oye, pues que llepastoso, era, era un sitio que fue mucho calor cuando a lo mejor trasfecho te otra temperatura, y entonces a mí parecía un sitio encantador para quedarme allí. ...tres o cuatro días... ...o más, o si se fuera... ...yo te a gusto... ...pero no, porque la persona con la que iba ...quería aprovechar las vacaciones... para conocer más sitios... ...y para conocer más cosas... ...y yo si es tres... ...claro, no... ...a ver, decir... ...yo puedo tener interés en conocer un sitio... ...yo por ejemplo... ...joder, pues como soy... ...muy aficionado a la montaña... por ejemplo, y al senderismo y estas cosas, pues sí que hay determinados sitios que tengo interés en conocer, porque pienso que que bueno que voy a disfrutarlos y que voy a apreciarlos, pero hay muchas cosas que, que yo puedo no tener ningún interés. Ahora, mira, acuérdome de, de un rapaz científico y escritor, escritor bastante malo, por cierto, escribió una novela nada más y, y la novela fue ye pésima, Walden 2 el, el paisano ya era Burrus Frederick eh, Skinner, eh, que ya era básicamente psicólogo del aprendizaje conductista. Y él, en esa novela, que pretendía ser una especie de utopía, describía una comunidad que se regía por los principios estos del, del conductismo. Bueno, una barbaridad tremenda, pero bueno, aparte de toda esa barbaridad, Eh, decía una cosa muy interesante la, la novela ya os digo, pésimamente escrita él quiso reflejarla como eso, una, una comunidad una especie de, de monasterio aunque no lo llamase así que ya era el tal Walden dos y que tienen unos a visitarlo no me acuerdo si tienen a visitarlo a propósito oye que se jodía el coche por allí cerca y bueno, conocían lo de casualidad pero el caso oye que fue como una la novela y como una visita guiada que ellos van haciendo esos. Y una cosa que ellos llaman mucho la atención, aparte de, de, de bueno, 40.000 por pérdidas más, y las novelas, y, bueno, no, mejor no la llegáis, porque, bueno, qué sé yo, y si queréis. Oye, no voy yo aquí tampoco a... Bueno, llamamos mucho la atención que cuando yo os enseñaba en el, el salón de actos, era pequeño, era pequeño. Y decían, wow bueno, pues con la cantidad de gente que vive aquí, El, el salón de actos tendría que ser más grande para que, oye, pues, si viene una conferencia para que pudiera venir todo el mundo si viene alguien muy importante y esa fue la parte que a mí más me gustó de, de la novela aquella porque la respuesta de, de la rapaza que dio a de y ella, pero a ver, ¿quién va a venir que le interesa a todo el mundo que vive aquí? Pues si viene un gran, un gran físico pues... dan la gente que ellos interesa la física los que no les interesa la física para que van a venir si vienen a dar una conferencia a un gran actor o si vienen a representar una obra de teatro pues vendrán que tenga interés en ello era y era como decir tenemos muy claro que no que haya que consumir por ejemplo consumir cultura por consumir cultura como ahora parece que que también yo obligación Eh, no, pues ellos decían ahí, eh, pues el que guste vendrá, el que guste no vendrá. Eh, claro, ahí no tenían en cuenta una cosa, que el convertir... Yo cuido que hasta cierto punto todo este consumo turístico, el consumo artístico y demás, no dejan de ser... Eh, Bueno, volvemos a hablar de lo que hablábamos la semana pasada, siempre acabamos en el capitalismo y estas historias, pero no deja de ser la necesidad del capitalismo de, de crear bienes de consumo ¿eh? y, por supuesto, crear la necesidad de consumir esos, esos bienes. Yo, por ejemplo, no sé, no se me ocurre a alguien de la generación o de los tiempos del de mijuelo, pues, yendo a la playa o a ver una catedral. Eh, podría podría ir uno. De fecha en mi huelo todavía no hay dos años que, que me falta. Y nunca quiso de ir de vacaciones ni de ir a un sitio. Se me llama, vamos a tala. ¿Para qué? Yo estoy a gusto aquí. Yo voy a la mi huerta y, y voy a tomar un chato con los, con, con los amigos al bar. ¿no? No, no tenía interés en ir a ningún sitio ni en conocer nada. Y bueno, pues yo qué que que te diga. parece normal. Yo... Bueno, estoy aquí soltando anécdotas un montón, pero bueno, pues hoy estoy programa. Eh, ya me hay años que tuve una, una discusión bastante grande porque la mia pareja quería ir de, de vacaciones, hacer un viaje y ir a, a Túnez. Yo sea, bueno, no sé, a mí personalmente no se me ha impresionado en Túnez, tú vete si quieres, pero yo no voy a ir. pero bueno pero bueno conmigo eh, acusándome de cosas como como que tenía poco interés y qué tal no, no, yo tengo interés en conocer todas las calles que que atraviesen el aranco por ejemplo ¿eh? pero no tengo ningún interés en, en ir a Túnez pero necesitaba eso y, y, y cuánta gente hay que necesita eso que llega al tiempo de las vacaciones y miren a ver pues este año vamos a, a, a la ciudad este centro de Europa no, vais a, a conocer cuatro puntos de cuatro ciudades en el, en el centro de Europa, pero necesitan hacer eso o necesitan ir a hacer un crucero por el Adriático o, o por el Nilo o la de mi madre necesitan lógicamente porque, oye, pues ellos lo publiciten y ellos creen esa, esa, esa necesidad eh, Pienso que que por sí mismos hombre sí, pues siempre hubo viajeros, ¿no? Seguro que siempre hubo gente que sí que tuvo interés en ir a conocer pues otras culturas, otros sitios, monumentos y demás. Pero pero unos tenían ese interés y otros tenían otro. No y como ahora que parece que es obligatorio. Ahora tienes que tener interés, como yo posible? yo muchas veces La gente dice, pero ¿no fuiste, a no fuiste nunca a Londres, por decir un sitio. No, no, la verdad, no no fuiste nunca a Londres. Pero me, con lo barato que llegué. Sí, bueno, dame igual, lo barato que sea, no tengo ningún interés en, en ir a Londres. Cuando tenga, yo qué sé, algo que hacer en, en Londres, pues a lo mejor sí voy a Londres, pero de momento no no siento yo el interés de, de ir allí por lo barato que sea. ¿eh? Eso es como. como eso que, que digo yo siempre de, de decía ellos los representantes de estudiantes a facultad que exigían que se nos impartieran todas las clases de todos los créditos que pagábamos que ellos decía bueno ya llevas bastante jodido que te obliguen a fabricar un látigo como para que después encima exigas que te peguen con él qué pasó lo fabricaste <risa> pues esto es lo mismo no sé ir por dir, tienes que decir que es barato Eh, hay vuelos baratos, bueno, vale. ¿Y qué? <risa> no sé, estoy aquí soltando pa, pa la, la, la clase magistral para el favor de intervenir. <risa> a ver. No, no, estamos escuchando muy atentamente. Está muy interesante. Sí, sí. No, además es que parece que hay como es una compulsión a, a llenar el tiempo, ¿no? No puede estar uno sin hacer nada o sin eh, sin tener planes de futuro. Eh, constantemente hay que llenar el tiempo y, y bueno parece una necesidad sí efectivamente la de, de, de, de, de la sociedad tal como está constituida ¿no? que, que haya esa ese ajetreo una necesidad creyada como, como tantos otros yo pienso de la misma manera que yo que sé pues eh, todo ahora hoy en día hay mucha gente que sale a correr ¿eh? pero ya no llegue que salgan a correr y que salen a practicar running, y pasa, por poder practicar running, tiene que comprar toda una serie de cosas, ya no puedes ya es un pringado, si vas a correr normal, tienes que comprarte unos playeros de running, que no sé qué diferencia tienen con otros playeros, pero son unos playeros específicos. No, y más que la equipación, eh, luego el tema de, de ir con ese teléfono, normalmente con el iPhone, lo que sea, con la aplicación esta, para que se vea lo que corre, que, que además, quede claro. además yo ahora, sí. no sé, porque no tengo ya redes sociales, pero cuidado Años que había gente que de repente debía saltar automáticamente en Facebook que salía, pues ha corrido Ajá, no sé bien. quién tantos kilómetros y no sé cuánto tiempo. Es decir, al final llega a ser eh, una está, es, es un espectáculo. O sea, la gente parece, es como si te hubiera visto correr. Bueno, como sabes lo que es correr, pues es como si hubieras visto, pues a este que estuvo corriendo, además ves a más de itinerario. O sea, es una auténtica locura. Y creo que es como dice, me hace gracia, por ejemplo, en estas esta sociedad, por ejemplo, que sí que parece que la gente es cada vez más. llámale más individualista en el sentido de que pronuncia todo tipo de acción colectiva y demás, ¿eh? pero que luego curiosamente Eh, pues eh, necesitan reafirmación, parece, ¿no? En, eh, del colectivo es una cosa. Recuerda, renuncian al colectivo para quien como que reafirmarse dentro de, de dentro de la sociedad, como que como si la vida fuera completamente vacía y necesitaran pues esa aprobación o el, el estar expuestos, ¿no? Es decir, a lo mejor les puede parecer indignante después pues, que descubran que les pincharon el teléfono por una cosa de WikiLeaks, pero resulta que ellos están retransmitiendo toda su vida diaria de esa manera, ¿no? Sí, yo llevo un tiempo, confieso lo que ...que me pasaba un poco en eso. A ver, años luz de, de lo que se ve, hey, pero yo qué sé, Pues yo sacaba un es, unos cebolles gordos en la huerta, ...y sacabais una semilla y ponéis ahí, mira qué cebolles más tal. Hay tiempo ya que no lo fuego, porque en realidad, digo, oye, pues qué, ¿qué sentido tenía tenía eso? Eh, había mucha gente que decía, ah, qué cebolles más suaves. si sí, la mayoría de la gente que yo tenía no tenía ningún interés en cultivar cebollas ¿sabes? qué decir esa lleva, una, lleva un ejemplo de esto mismo es decir oye pues yo podía enseñar la semilla a uno que conozco que también cultiva cebollas y entonces igual decía gos pues vaya cebolla más guapa mira pues yo fue algo así yo fue a casa a cambiar información tocante una afición concreta que, que, que tenemos los dos. Pero sí, eso de, de venga voy a voy a compartir absolutamente todo. Todo lo que fijo tengo que ponerlo aquí, tiene que saberse. que Una vez más vuelvo otra vez a lo mismo. Tiene que ver con el crear necesidades. Claro, no es lo mismo correr, que bueno, pues por supuesto correr con, con unos determinados. playeros, una determinada equipación, correr para tener que registrarlo con una determinada aplicación que a lo mejor ya gratuita pero tiene una publicidad y una historia, para luego todo eso poder compartirlo en una red social, que decimos una red social informática, por cierto que a mí me cabrea mucho lo de las redes sociales, que Que, que son otra cosa, joder, a ver pero bueno, que la historia es eso, que tener que compartirlo ahí, que a lo mejor también llega gratuito, pero eh, también está ganando perros a bondes, eh, traficando con los datos de, que la gente ellos da amablemente o sea, voluntariamente son toda una serie de acuérdome, eh. y, y no, y que luego este tipo de aplicaciones además eh, tipo de cosas que tú si te pones a pensar dices, esto aunque te publicidad realmente ...que hay detrás, dice, o sea, tampoco puede dar tanto beneficio... ...pero esto además es algo que luego siempre... Eh, ...a raíz de todas estas cosas luego surgen burbujas tremendas... ...como ah, pasaron con, en su momento con determinadas cosas de Internet... ...y ahora mismo sí. seguramente con muchas de estas redes... ...muchas burbujas de... Eh, que, ...que son brutales, o sea... Bueno, ...pero ahora yo pienso que están siendo más inteligentes... ¿eh? ...los que les, los propietarios y los que les gestionen... ...porque la publicidad yo pienso que es lo de menos... Qué decir, la, la publicidad que meten ahí, sí, ganarán perros metiendo publicidad, pero no es el no producto importante que venden. El producto importante que venden es información. Eh, el, el, el, los verdaderos clientes no son esas empresas que ponen ahí el banner. son oye pues son incluso grupos políticos falaban de si llevar da mentira pero bueno ponían bastantes ejemplos y y bueno pues una bastante verdad que que el equipo de por ejemplo Donald Trump compró datos y de esa manera pues envió propaganda personalizada a la gente y como bueno pues hoy en día estoy terminando tan interesante de ahora de la posverdad que no hay otra cosa que la mentira, <risa> no sé por qué tiene que poner nombres nuevos, pues mandaban propaganda totalmente incoherente a una persona y a otra, porque lo que mandaban era eh, lo, lo que él quería sentir, porque lo que querían era obtener un, un determinado... Eh, llegar a un determinado objetivo que era que ese paisano votase. Bueno, pues, pues si hay que llegar a ese objetivo, llegamos y... independientemente de lo que tengamos que decir decimos lo que necesitamos para que nos vote no ni decimos lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer que tampoco sé si lo tenía muy claro lo que lo que quería hacer o no hacer es ese paisano y los que los que realmente mandan entre ser pero bueno si tenían claro que querían llegar ahí bueno, pues si quiero llegar ahí digo, me, no tengo por qué decir verdad es por cierto yo siempre tengo que que que mencionar a, a don Adolfo Hitler, que yo creo que fue el primero que dijo eso, de la coherencia no es necesaria y no es eh, Él decía lo cuando defendían los... Mira, hay una pena que tuvimos ayer aquí con este hombre, Roberto Comillera García, García el autor de, de entre otras cosas, un, un libro sobre el nazismo oculto, seguro que esta anécdota la conocía. Eh, supuestamente la... cosmología nazi que defendía el, el movimiento nacional socialista, allí en dos una y era la teoría de la tierra hueca Tenían ¿eh? la clarísima llegaron incluso a a hacer experimentos de cuatería para disparar para arriba y casi no fuera a Estados Unidos o sea, una cosa sin pasear o sea, nada de parábolas, de, de directo para arriba porque como la tierra ya era hueca Pues podían perfectamente disparar de esa manera. Esa ayer bueno, los nazis hicieron así, en fin. Y, y la otra teoría era la del cielo la terro que era que bueno pues que todos los astros que veíamos en el universo, pues que eran en realidad una movida de ellos, que bolas de shell y tal, no sé qué. Y ahora estábamos en en una era interracial. Bueno, historias, tendréis que Que al guiar más, pero bueno, que físicamente digamos que un universo, bueno, similar al nuestro, lo que pasa es que es de cielo Y claro, pues hubo una vez que no sé qué, no me acuerdo de, de cuál fue, eh, acercóse a, a, a Hitler y dice: eh, Mi Führer, descanse pues de que estas dos teorías son incompatibles, porque a ver, si el universo lleva un gran bloque de. de roca y hay una, un, como una burbuja que en la tierra, que hueca, pues claro, eso y incompatible con los otros de los astros tal. Y entonces dice la leyenda que, que Hitler que todo reflexionó y dijo eso de la coherencia no es necesario en absoluto. Bueno, oye, pues Trump seguro que aprendió trompo Los que llevaron la campaña aprendieron mucho de mucho de. Bueno, no sé si conocerían estas anécdota pero bueno, actuaron más o menos igual. Pues, no iba, necesario. iba a comentarte que no sé que es curioso que estás comentando esto y justo semana leí un artículo que era sobre la palabra coherencia eh, y aplicada a Donald Trump y en criterios parecidos a los que estás comentando tú que era escrito por John Carling el sudafricano este que escribe ahora en el, mm. en el país y habla precisamente pues de que para Trump precisamente la coherencia no importa en absoluto y que, que da, da, habla claramente ya que, el resto, que muchos políticos que que piensan que se podía con, con supuesta coherencia aunque luego sea muy buenista y tal pero que lo que se equivocaban era precisamente pues a que trataban de tener coherencia que precisamente si si siguían la incoherencia de Trump pues que seguramente podían llegar a, a tener más éxito Entonces me hace me resulta curioso porque digo es como si hubiera leído el artículo y además es que estoy seguro que no lo no leíste <risa> el del lunes o sea que si quieres echar una enojada, <risa> porque está eh, Yo, un caso curioso, porque entonces el, el, el, el sudafricano ese eh, viaja en el tiempo. O sea, viajó en el tiempo desde de el lunes hasta hoy, presenté este programa y plaséanme vilmente. Bien, bien, bien Los viajes en el tiempo son posibles. <risa> no, pues sí, es verdad. Yo cuido que yo, un camino no sé si vosotros... Bueno, a lo mejor yo una paranoia mía que, que no tiene pies ni cabeza. Pero yo de, de unos años a esta parte voy viendo perfectamente cómo la clase la política, mismamente la nuestra, pues llegó a la conclusión de que no pasaba nada por mentir. Eh, aquello de antes, o que todavía siguen diciendo que pasa qué pasa fuera de España, pero saber cómo será lo de fuera. pero eso de que, bueno, pues cuando pillen a alguien una mentira, a un político una mentira pues que tienen que dimitir que tienen que pedir disculpas y tal cosa que no pasa, no pasa yo cuido sencillamente porque comprendieron que no es necesario ¿qué pasa? ¿yo puedo decir una mentira? ¿y qué? puedo, decir, puedo decirme, yo que sé mismamente, yo que, vamos a poner así una gorda eh, lo de cuando empezó el PP a afirmar que ellos nunca habían negociado con ETA Si negociaron con ETA, joder, si subimos los todos. a ver, Aznar llamó Movimiento de Liberación Nacional Vasco a ETA eh, Bueno, pues oye, no José? No, y dijo, recuerdo, he dado orden a que trasladen todos los presos de sí. las islas y de, la, de de los lugares más alejados, que uh -huh. os acerquen sí, sí, sí. a cárceles cercanas al País Vasco y sí, he re, he mandado re, que eso he mandado re, que se reúnan con el Movimiento Vasco de la Liberación, efectivamente pero bueno, que es un ejemplo como sí, 400.000, una... ¿no? o sea, simplemente ya, eso, no, sé, pues, no me, no me, me han Vamos a dar un ejemplo anterior, aunque no sea ya tanto por mentir, sino por directamente por cambiarte de una cosa de un día para otro Es decir, y ahí ya no quiere decir que sea mentir, puede decir, cambio de opinión A ver, realmente sabes, estás mintiendo, lo que pasa es que eso no te puede mostrar que era mentira anterior Pero por ejemplo el tema del referéndum de la OTAN, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Pensar, El OTAN no, después OTAN de entrada no y luego OTAN sí O sea, sí. no realmente tampoco estamos con una mentira, pues yo creo que no, cualquiera que no conozca un partido, usted, al partido pues. sabía que realmente eso iba a pasar uh -huh. de esa manera, pero eh, realmente tampoco es que, es que hacer una mentira decir, mira, vamos a engañar y decir sí, pero, que tal. No, pero vamos, claro, a, claro, a repente, ¿no? que, pero realmente no deja de ser una, una mentira. ¿también? Claro, pero hay cosa de ver la diferencia. No sé, en ese momento, por ejemplo, vinieron a decir, a lo mejor no con estas palabras, pero vinieron a dar a entender, oye, equivocámonos en ¿eh? lo que decíamos en antes y ahora entonces decimo, decimos otra cosa. ¿eh? Vale, venga. Pero ya esta que decimos ahora ya es mejor que la que decíamos en antes. Pero ya que Donde tiempo esta parte de lo que pasa y sencillamente Yo nunca he dicho eso. ¿De qué vas? y mentira, yo nunca lo dije! Coño, sí, lo dijiste el otro día. Pero y entienden que que no pasa nada, que no importa. O sea, además yo cuido que llegó ya un nivel de ...de... ...no sé, de apatía... ...de ingeniería social por su parte... ...yo no sé si fue... ...si pasó automáticamente, fue pasando solo... ...o si hicieron algo para hacerlo... ...pero bueno, ya ves por ejemplo que... ...yo cuido que... ...si hay 30 años... ...vivimos una situación como la de ahora... del partido gobernante... ...partiendo de que todo esto... ...y una punto misma y que... ...da lo mismo unos que otros... ...y va a ser todo igual y tal... pero si sí, hay 30 años, eh, la apariencia y era que los que manden roben, bueno, pues podía montarse algo Pero sí, a ver, mismamente, en tiempos de Franco, eh, los que robaban vaya marrón, si se sabía. Seguramente roben la de Dios. Pero bueno, casos como, yo qué sé, pues mira, por falar así de, de, de un pro hombre clásico, eh, casos como el de Jesús Gil, Oye, pues fue al maco y tal, ¿no? Pues, con la connivencia, supuestamente por hacer cosas con la connivencia de algunos políticos de, de aquel momento, pues oye, pues, hubo unas consecuencias. Ahora ya no hay consecuencias. Es... No, bueno, ya, esa época, por ejemplo, el tema franco, de cual, de, de, la época está del caso Matesa y demás, pero que la, lo más que, es que también es verdad que también tiene una cosa diferente, eh, que de aquella época, pues quieras que no, eh, como. <risa> Eh, toda la ley lo hacían las personas que realmente podían robar, que eran todos más gente ya claro, sí, no, adinerada. No. Para empezar a ser tan adinerados, tan adinerados es probable que muchos de ellos ni siquiera necesitase más, pero más no era. No estábamos en una época de tal de, llamada de economía globalizada, Realmente el mercado sí era interior y ellos ya eran los putos amos del, del lugar. No, entonces tampoco es que necesitaran hacer nada para seguir estando en ese nivel simplemente apoyarse en la ley para para todo, pero que el que incluso quería hacerlo por debajo de la ley, que a lo mejor era alguien que después de estas generaciones que luego llegaban Ya de haber estudiado en la universidad y no sé qué, pero esa gente, pues realmente, pues, a una mala, siempre podían eh, aprovecharse de, también de lo que, que también nadie les podía. O sea, no había esa pelea realmente por. Eh, como puede haber aquí, ¿no? Que realmente actúan realmente por igual, solo que hay unas peleas de que unos quieren sustituir a otros y demás. Mm. Pero, pero, pero, mira, antes que hablas del tema de cambio de opinión, también hablamos, por ejemplo, mira, vamos a hablar del caso más reciente, de mismamente el tema. de todos estos partidos, hablando de la Troika y toda esta historia, ¿no? vivente bueno, cuando llega por fin a Grecia que triunfa a Siriza, que además en vez de decir las, en vez de las cosas, pues ni siquiera ya reconoces, pues nos estamos equivocando, sino que ya lo que hacen es directamente, pues. vender de es que nos obligan hacemos esto porque nos obligan sí, pero es que tú teoria, lo que en eh, teoría lo que hacías era eh, que hay que desobedecer a estas instituciones que nos obligan cuando tú llegas después dices es que nos obligan eh, y curiosamente luego después además sus propias disidencias como por ejemplo en Grecia pasó cuando tuvieron las disidencias luego dentro de su de, de Siriza y demás mm. eh, la disidencia que sale encima es una disidencia que luego además en vez de decir pues vamos eh, somos disidentes porque estáis traicionando lo que decís no es que encima pues ahora son gente dice es que queremos cambiar a un europea desde dentro, o sea, es sí. decir viene a ser realmente, es decir, engaña a unos, engaña a los otros, pero al final como entre, como al final siempre se acaba siendo cosa de, de blanco o negro y te dan realmente, te están dando realmente dos, dos grises, pues al final tomas uno tomas el otro Sí, ya la, la, la posverdad ya va un puesto pues ya ya lleva pues, la la pues, tal, bueno Yo creo que pasa un poco como en el chista aquel que está un, un pro hombre político ahí eh, dirigiéndose al, al auditorio y dice: ¿Somos nosotros o el caos? Y dice el auditorio: ¡El caos, el caos! <risa> y dice, dice el pro hombre: Es inútil, el caos también somos nosotros. Me parece ¿Sí? que nada, que. Este quien esté, como, como siguen todos el mismo molde de esa política, sí, sí. Eh, una política que, que está vacía de toda sustancia, porque son, sí, sí. El, los medios que utilizan que piensan que son buenos caen en, en ese error de que pensar que lo malo es bueno, eh, eh, pues eh, se comen a los fines que originalmente podrían tener y, y al final, pues eso, se reducen ah, bueno. a. a a una política que es pura mercadotecnia y pura no a ver yo eso tenero, a ver yo soy una cosa que tengo claro que ya es Inad, donde fue mucho tiempo pero a mí lo que me bueno, lo que me choca ahora bueno me choca no <ríe> llegue me choque, pero bueno que que una cosa para comentar y el hecho de que en antes eh, faciese eso pero con apariencias y ahora ya incluso les apariencias Quiero decir desaparecen eh, en antes eh, Pues lo que falamos de, de la posverdad, del trampeste y demás. Pues, oye, pues, eh, si, si decís una cosa y salís en la tele diciendo arre, arre, arre, arre, si al día siguiente decís eso, oye, que ayer decís arre. Pues bueno, oye, mano bueno, sí, pueden decir eso. Bueno, oye que cambiamos de opinión, oye que nos obliguen, oye que... Ahora directamente dice... No, yo mentira, no R. ¿Cómo que no? ¿Solo aquí? No, no, eso yo mentira. Lleva eh, una... Eh, a mí, aunque parezca una anécdota que lleve muy chorra, a mí está prestando bastante todo esto del, del tema de, de la victoria de Trump y las decisiones de tal, porque, bueno, estoy viendo la evolución normal de, de la democracia, que, que, bueno, yo creo que evoluciona hacia el totalitarismo, pero... yo eh, hace el total no estoy muy seguro de si hacia el absolutismo o, o hacia el feudalismo es el... Yo una vez eh, hacía una comparación que me parece que para eso se acertada más lo hace antes de que empezaran a triunfar estos partidos que lo comparaba bastante con la época de El antiguo régimen, en la época final, cuando sí, este de, de la sí. que, que pillaban eh, los eh, monarcas, estos ilustrados que pillaban eh, cosas supuestamente los filósofos y que luego hacían esta teoría de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, mm -hmm. pues yo veo que es algo parecido. Lo que pasa es que, bueno, llámale a eh, que sean las corporaciones o lo que sea las que realizan esto, pero que sí, es algo similar, ¿no? O sea, eh, y es más, por ejemplo, yo creo que el, el mayor ex eh, éxito que, que puede tener esto, que yo creo que va a, va a llegar un momento que sí que lo va a haber, sobre todo con tanto de esto que hablaba yo. De la robotización y todo esto, eh, de los, todos los procesos productivos, que por ejemplo, la, la, eh, yo creo que la reivindicación, por ejemplo, de la renta básica es es lo más reaccionario que existe. Me parece, sí, que, bueno, es, eh, me parece que es directamente, eh, eh, precisamente, hacer ideal ese ideal, ese ideal que teníamos, Mónica y Gustavo, de topa al pueblo pero sin el pueblo. Eh. Me parece que es hacer realidad eso. No eh, no sé si, si, bueno, sí, veo que lo ves así una pared similar. Jeque, ¿no te ves tú, hay muchos años, Si no sabes tú, bueno, no la hostia, porque bueno, todos pasamos por ellos. Habrá por lo menos 15, 20 años, acordarme que, <coughs> que vino Viejo a, a dar una charra un un, un teórico bueno neoliberal y tal, y salió el tema ese de la renta básica y él formuló de una manera totalmente capitalista. Es decir, no, eso lleva una herramienta capitalista. Y en caso de que el capitalismo evolucione hacia un capitalismo de consumo, el garantizar que toda la gente disponga de un mínimo para poder consumir, que todas las personas dispongan de lo necesario para consumir. Y después ya no sé si era ese mismo paisano o fueron otras reflexiones, pero que más o menos todos veíamos, o yo también veía y más gente también veía, que el hecho de que existiera una renta básica, y era el otorgar ya el poder absoluto al Estado que te otorga esa renta básica, porque ahora el Estado pues nos de muchas maneras, pero esa ya sería la definitiva, si todos vivimos con esos yo sé, pues 500 pavos que nos den el, el que ellos tengan la potestad de poder retirarnos esos 500 pavos cuando quieran pues bueno, pues, va a hacer que la la grandísima mayoría de la gente falla exactamente lo que ellos digan. Eh, qu qu quiero decir que si vimos un poquillín cuando <coughs> cuando vimos lo del fin del servicio militar, las penas de insumisión. Mientras las penas de insumisión llega a la, la cárcel, unos meses en la cárcel, la insumisión tiraba para adelante. Lo peor fue cuando llegó el tema de la de la ¿cómo se llamaba? No, me, ay, mierda. La, no, no, no, las la, otras penas, coño Es de inhabilitación, eso Que lo peor no era la cárcel La gente estaba dispuesta a ir a la cárcel Lo peor era la inhabilitación La inhabilitación social Yo acuerdame de un rapaz aquí de UBIO Que, bueno, al final me parece que Me que él libró Pero eh, y Era un rapaz que estaba Terminando una Una beca predoctoral Eh, que tenía ya asegurado una plaza en la universidad X en no sé dónde pero claro eh, bueno asegurado bueno muy probable y tal pero oye que la pena que pidían ya era 10 años de inhabilitación eso suponía que se cortaba la beca que él no iba a poder ejercer en ninguna empresa pública o en una universidad y eso sí era lo realmente preocupante ...vistido con un traje de... ...ah, vamos, vamos a ser un poquillín más suaves... ...no tienen por qué ir a la cárcel estos rapacinos... ¿eh? que tampoco lo que fañe un crimen... ...como para pa tener que estar en la cárcel... ...pero vamos a... ...vamos a... ...a inhabilitarlos, ya que ellos no... ...además, como ellos decían, ya que ellos no quieren dar... ...al Estado... ...eh, y es curioso, porque estamos... ...dando al Estado desde que nacemos, pero parece que el único... ...y era, ¿eh? tal como lo pintaban en aquel momento... La, la, el, ...el servicio que dábamos al Estado... y era el dar el, el un año en, en el ejército ¿eh? pues era, oye, lógica ellos no quieren dar, pues tampoco pueden recibir y era la, la lógica que ponían y es una lógica ahí que, bueno, totalmente contraria a lo que hablábamos justo aquí la semana pasada ¿no? el claro. <risa> pacto entre libertades individuales claro, claro y, y eso era lo realmente lo realmente grave, entonces bueno pues eh, una renta básica universal Eh, vendría a otorgar al Estado un poder enorme para poder hacer una cosa similar para poder decir, tú, yes eh, entre comillas, antisistema venga, pues entonces no te vas a beneficiar del sistema entonces vamos a retirarte esta paga, a ver de qué coño vives gilipollas, mamón bueno, eh, pero listo, pero, pero, ¿Eh? pero, hay que, eh, pero vamos que Eh, ...esos problemas que tendría sin esa paga... ...los tiene ahora también... Eh, ...entonces tampoco... Eh, ...no, no, pero yo yo distinto... ...a ver, eh, yo es distinto... Eh, ...falábamos la semana pasada... del tema de los... ...de los grados de libertad... Eh, ...los grados de libertad... ...ahora mismo, son muy pocos... ¿eh? ...pero... Eh, ...yo que sé, pues ahora tienes unos poquillinos... ...que son, oye pues... ...me busco la vida a mi manera... o toye estar recogió de de este tarbellazo, le marcho y voy busco otro, no busco nada, lo que sea. Pero te imagínate un sistema que furrule de esa manera, un capitalismo de estado, Que furrule de esa forma y que el estado sea el que dota económicamente a a los ciudadanos. Te imagínate el poder que puede tener en ese momento que retirarte Pues retírate y quédate absolutamente sin nada y es imposible. Ya, como, puedes, libertad. como que ese, ese, eso te da un colchón también para, pues eso para moverte a lo mejor de un trabajo a otro con más. No no. O que te, no no. A ver y es que estoy hablando también de una cuestión extrema. Tú imagínate que bueno sí, tú puedes hacer otros trabajos. Te he hecho el, el teórico esto y falaba de ello de que eh, una renta básica eh, pero unos bienes de consumo. Eh, que la superaban, o sea, la renta básica dábate para consumir unas pocas cosas, pero después había unos bienes de consumo, los que no debes a poder acceder solo con la renta básica y debes a tener que trabajar en otra cosa, para pa tener más pernas, para poder, pa poder consumir más. Eh, pero bueno, habría un, un gran, igual que ahora mismo, hay un... Una clase, digamos, que está por encima, bien sea por estudios, bien sea por ingresos, bien sea por tal, y otra clase asalariada o, o ni siquiera que, que, que está más por bajo y que sobrevive pues con empleos precarios o con X, ¿eh? en ese momento seguiría existiendo esa clase, con la diferencia de que. Ni tendría lo mejor, eh, bueno, eso como pasa ahora, ni los estudios ni las posibilidades de poder acceder a ese siguiente escalón de esa clase superior, ni la posibilidad de subsistir de ninguna manera, si no fuera con la ayuda, con esa ayuda, bueno, o con esa aportación estatal. Eh, no existirían los trabajos no cualificados. estamos hablando claro de una situación yo diría distópica, otros diré utópica, no necesitarían los trabajos no cualificados. Eh, la gente que quisiera bienes superiores, eh, bueno pues tendría que cualificarse para poder trabajar de determinadas cosas que ellos permitieran tener un extra de de ingresos como para poder como para poder acceder a, a esos bienes de consumo. Pero el de abajo, el que consume sencillamente por supervivencia, Eh, en el momento que no tuviera esa aportación digo a veces totalmente limitado eh, con a bueno pues, a la muerte por fame <risa> digamos yo cuido que digo, podría ser una herramienta de control social tremenda No, y que iba a comentarte que en eso, eh, me parece que el, para eso los sistemas en los que el Estado pues es eh, el que ostenta todo el poder, ¿no? Una llamarle pues eso, eh, los sistemas a los que se han llamado, más eh, llamado socialismo reales, uh -huh. eh, que al final no dejan de ser una, la realización realmente casi de la sociedad que podían... que podían eh, querer los utilitaristas del, del 18, ¿no? que ven tan, además, que es curiosamente el que tanto desarrolló respecto, por ejemplo, la, al tema de la cárcel, eh, los estudios respecto al tema de las prisiones y demás, y no deja de ser curioso que fuera un utilitarista que realmente, además, la, por ejemplo, la renta básica sería algo bastante utilitarista también. Yo uh -huh. creo que en beneficio, supuestamente, de... De ese, ...de ese bien común o lo que sea... Eh, ...pero eh, lo que acabas haciendo es que no... ...en ningún momento cuestionas luego... Eh, ...la posibilidad de existencia de ese... ...ese instrumento, ese, de ese estado... ...que es el que al final pues te... ...te permite... ...por decir de alguna manera... Eh, ...malvivir o lo que sea ¿no?... Ah. ...pero sí, sí que lo veo que... ...que es una... ...es que la renta básica es una cosa interesante... ...porque yo siempre por una parte separo ahí el lado... Separa, ...acaba separando uno el lado humano... Eh, del lado eh, que realmente va más allá, ¿no? El lado humano, pues por una parte dices, joder, pues es verdad que esta gente que está mal, pues mucha gente estaría así. Por supuesto, por supuesto. Pero es que también es verdad que si eso pasa no va a ser, por, no, por ejemplo la renta básica no la pondrían hoy en día o la pueden poner en algún país concreto, pero que llega a pasar a nivel tal, evidentemente va, todavía va a tener que avanzar bastante el capitalismo creo que veo que avanzan. avanza pasos agigantados sobre todo este tema de mecanización porque sí que es verdad que habrá un momento que muchos trabajos no van a ser necesarios. A mí me parece de todas maneras, eso y la siguiente reflexión en que de la norma en que hay 15-20 años, aquel paisano en concreto naso de charra dado por fecho que en 20 años digamos a estar todos cobrando renta básica como evolución natural del capitalismo. Yo, por embargo, pienso que, que el camino ahora mismo es ido contrario, ¿eh? eh yo qué sé, pues viendo que... Porque, bueno, la renta básica, en todo caso, si hubiera sido, hubiera sido en el primer mundo, en Europa Occidental y a lo mejor en Norteamérica, en Canadá, pues, en Estados Unidos. Pero yo creo que está pasando todo lo contrario, que estamos yendo precisamente en ese aspecto hacia, hacia un neo absolutismo, no feudalismo, si sí quieres eh, no feudalismo que a lo mejor y los feudos son las empresas y demás, pero que digamos que esa protección o ese supuesto capitalismo de consumo para que todo el mundo iba a tener que tener un mínimo, que bueno, que eso se descartó y que se va por otro sitio. La gente prove, entre comillas, porque bueno. en el primer mundo probes hay pocos aunque bueno no entiendo unos años esta parte yo antes era como muy firme con esto de aquí no hay el más de aquí y mayor que el que el rey del todo lado, ya no, no lo veo tan haciendo, porque aquí sí que hay gente que pasa fame pero bueno de todas maneras eh, veo que veo que aquí eh, está diéndose eh, muy para atrás en ese aspecto que la defensa o la protección de las personas eh, no llega ahora necesaria. Y un poquillo en esto que también eh, enlazamos con lo que, con lo que decían antes, que de la misma manera que, que los políticos ven que no llegue necesaria eh, la verdad, digamos, o la apariencia, ...también ven que ya no es necesario... ...en antes a lo mejor sí es verdad que te decían eso... ...ah, pues gracias a que hay estados socialistas, gracias a eso... ...aquí tienen cuidadín y nos dan prebendes ...no sé si es verdad o es mentira, pero bueno, que sí que es verdad... ...que ahora, por el motivo que sea, me que ya no ya necesario... Eh, ...o a lo mejor que avanzó tanto la, la alienación... Y, ...o avanzaron tanto las herramientas de ingeniería social... que ya tampoco lle que tengan miedo en los estos demócratas de perder las elecciones, además bueno los que manden de verdad, los que están por atrás, los grandes poderes seguro económicos, más yo está que tienen unos de un color que tienen otros del otro, allí es lo mismo, que más me da mí que tener a este que tener a este y otro, y de todos maneras en Argentina no pasa nada, yo cuido que bueno pues España es un buen ejemplo en el, el reino de España pues las políticas esas que llamen sociales eh, retrayeronse muchísimo de una en esta parte y en la Sina, pues siguen eh, siguen mandando los mismos, no hay unas consecuencias en ese aspecto, si sí, es verdad que por, eh, también a mí me gusta simplemente esta cuñina que el, ahora ya no tiene mayoría, pero bueno, cuando tenéis mayoría absoluta el partido que nos gobernaba tenía una mayoría absoluta que significaba el voto de uno de cada dos de una cada dos eh, perdona de dos de cada diez personas que viven que viven en este estado eh, tanto porque unos no tienen derecho al voto como porque otros deciden no no votar eh, eso también interesante no quiero decir con esto que la abstención sea eso que llame la abstención consciente ¿Eh? y la extensión militante eh, por desgracia no porque bueno supongo que en ese caso sí que hubiera habido de algún tipo de, de algún tipo de cambio pero bueno que ese fenómeno está ahí y que de la misma manera que, que dices nada yo nunca negocié con eta eh, pues también están diciéndote de los que ganen damos aquí porque el pueblo lo decidió y bueno sí. De la misma manera que una cosa es mentira, la otra también es mentira. No llegue el pueblo decida nada, porque dos de cada diez personas que viven en este reino digan una cosa, creo que eso no otorga legitimidad para eh, pa, pa decidir acerca de, de diez, diez personas, que decidan dos Bueno, aquí la gente queda queda como bloqueada no sé, igual día que digo cosas muy profundas, no sé, ¡Tregará tú, que veo tu pensativo! No hombre, no, yo estoy un poco dormido porque ayer me desvelé, tiene que ver seguro con lo de haber estado... Con lo de haber estado ayer, por cierto, te había subido el podcast... Eh, no, no todavía, ah, no, todavía no, todavía no. Está ahí pendiente, está ahí soy porque, porque va a haber un... va a haber un post que se ha ido, un programa realmente interesante, ¿eh? Sí, sí, nada, lo, estuve, lo estuve escuchando hoy por la tarde a ver si, si estaba bien grabado y tal, y sí, sí, está, está bastante bien. Cuenta ahí a la gente cómo se va a titular y dónde lo pueden buscar y todas estas cosas, coño, un poquillín de, de política comercial. Bueno, pues nada, pues... Eh, Eh, a ver, pues es un programa sobre Lovecraft y... A ver, ¿sí? no se falla si ahora ver, tú. A Vamos a ver, lo primero. <risa> ¿Qué programa y La radio en la biblioteca. Vale, hay un, un programa, programa, programa nuevo que yeah. lleva tres, tres capítulos. Vale, tres capítulos de un programa que se llama la radio en la biblioteca y que ayer en concreto fue... A ver, ¿de qué fue? De, de Lovecraft. Vale, ¿así en general de Lovecraft o de algo en concreto? Bueno, se presentaba una biografía, era bueno, sobre Lovecraft, pero con excusa de una biografía que publicó un tipo que vive aquí en Oviedo y, bueno, una biografía así bastante potente, de casi 800 páginas y muy documentada y muy... Una, bueno, además en la conversación, pues no solo estábamos él y yo, estaba también... Eh, un tipo que se hace llamar el anedónico <ríe> pero bueno ya, sí pero bueno eso ya fue la última parte hacia el final del todo ya pero bueno un par de un par de cuestiones muy curiosas <ríe> oye Mateo, yo para hablar de lo que habla todo el mundo pues eso no falo callo joder pues si hay que decir algo pues yo dejo alguna cosa original bueno eh, ponemos un cantarín cómo lo veis qué ya, cantarín bien. ponemos venga escoge a ver que nos coge un cantar A ver, escogí, venga, una de de Jam, por ejemplo, de Jan, no es Bombing Warrior Street. Madre de Dios, no sé ni lo que es eso, pero bueno, oye, nada, no, no pasa nada, vamos a buscar a ver si está aquí en el en el YouTube, sí. A ver, me parece que venga, y, y si digo que ponemos cantar del YouTube, eh, vendrán más por nosotros, les, les les sociedades de gestión de derechos, o ya total van a, no, a no igual. No, no creo, no, ahí no eh, creo que pase entonces, nada. Es, No pasa nada. Tampoco llegué que yo fuera seguramente a, a preocuparme el tema. A ver, a ver. De Am. Pues esto de Am, ¿no? Era de Yam. Sí. Ah, pues hay que, hay que mudar ahí. De jam De jam a ah, Bomb. Una bomba. O sea que son el jamón. Una bomba en no sé qué. Vale, venga, pues vamos a ver. A ver si, si esto suena. Ah, sí. Alesendito. Where the streets are, paper and blood. Catacrysic Albert House. Hey, I hey, in the air out, I don't know what I'm doing here Cause it's not my city oh, a knife out me on the street To reach up and fall back to the floor mm -hmm. I bound through the streets All of the West Bay now escape through the sea See Spanish food On touch, the Gonna show you how to their boots. You know to act the and tell you that you're still a free man. This is freedom. Y era, era este micro, por eso no se no se sentía. Eh, bueno, nada, que seguís y seguís, pero no sé si tampoco seguiréis por mucho tiempo sintiendo, sintiendo una vez, sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada. Eh, eh, si esto ahora tenéis que quedar en silencio para un bueno, arranco rapidino otra vez. Eh, 3, la fue con ah. las, eh, .radio y bueno pues un montón de posibilidades. Eh. Si no me escucháis es eh, porque no os da la gana. Eh, cosa que tampoco me parecería mal, si me entendéis. Y bueno, pues la verdad, no sé yo, el eh, Zegaratu está asomándose. El, el, el, el negro no sé últimamente interviene poco no sé si que si que ya ya ya quieren ya quieren que vayamos que vayamos cerrando no sé no, no, yo, que, puede, ahora puede, no, podemos dejar bastante abierto para para otra próxima edición y meter ahí ya. Algo denso ahí, que yo creo que también hay, hay ganas de densificar, hay que degradar el mismo de Oye, nada, ah, densifiquemos lo que tenga falta. A ver, una, una propuesta de densificación. A ver, a ver. Hagamos, ah, mojase. ¿La próxima semana? Sí, claro, claro. sobre el individuo? ¿El individuo? Joder, pues anda que no dimos caña al individuo la semana sí, pasada, pero... pero, pero yo sí, pero voy a defender al individuo esta ocasión. Ah, bueno, bien, vale. ¿Vas a ponerte del, del Eh, No exactamente, pero no. seguramente hay una gran diferencia no. Bueno, Sagaratu, eh, eh, ¿tú qué vas a hacer? Yo no sé si voy a aparecer o no, pero. ¿Cómo que no? Tú ah, ya estás eh, abonado a este programa. Joder, ¿qué piensas? ¿Que se pueda andar viniendo un día sí o otro día no? Otro día? Aquí, si, si viene, se viene. Joder, y un compromiso. ¿Eh? Esto no lleva. Joder, aquí. Es que el que no es nada distante como no La sociedad, al, al resto. Es que aquí es. Los... Joder. A ver, anedonia y y en vivo, y aquí fue algo que qué aquí mando yo. Entonces yo digo que hay que venir, hay que venir. ¿Qué va a ser esto, hombre? Por favor, bueno, joder. Uy. Ah, me parece un poco temerario el tema, sobre todo no sé, porque eh, el negro de la de la obra, no sé yo qué qué habías esas intenciones Bueno, pues seguro que es interesante y sabes es lo, lo mejor de anedonia, ¿eh? Que igual Al final Falamos de otra cosa A ver y a lo, O a lo mejor Empezamos hablando de eso Y acabamos hablando de otra cosa o de cuántas cosas Falamos No me acuerdo ya ni, de, de, de, Ah eh, Falamos de, de cucho Falamos de Sí Esa fue la primera parte Que falamos De cagar en seco O cagar en En, en húmedo y, y Todo ello iba relacionado Con esa linterna Que compré A un A un prove ah, el meca, meca. Sí. sí es ah no mira la linterna mira no me había fijado Joder, claro. eh, a que mola, claro, mola por, eso, por eso cuando entré además eso me tomáis con una fantasma porque el otro día todavía aunque yo me yo decía que estábamos prácticamente oscuras en comparación con hoy pues, pues <risa> eh, eh, había había mucha luz ¿sí? Pasa, ya, y además y mí, claro y es diferente está allí es totalmente indirecta ya, ya Hay otro sí, es ¿eh? sí, sí, sí. mucho mayor Pues nada, hablamos de, de que procede de una compra que Fisi en un vagón de un tren en, en la estación de Chamartín de, de Madrid, que viene un prove, pulsores por, por por los asientos, soltarnos un discurso en el que sobre todo eh, comentaba lo de que no nos viéramos nunca como él y nos pedía dos euros por la terminal. pues a mí me pasé muy a para venir aquí entonces es colir la, la internet. Luego hablamos de muchas más cosas, que si el turismo, que si hay ahí ahí gasté con el turismo. Ah, sí, y gasté justo sí, cuando estábamos cuando estábamos Neil. Y el running también sabes cuando el sí, running, también sabes cuando. Sí, sí, pero bueno, cuando el, running. Que esos temas, entregas, ¿eh? el running, so, yeah, el running, sí, el, mira, sí, sí, sí. Que igual, Ay, pero espera, espera, pero hace tú que no se te siente así. Ah, ahora, igual, demasiado. A bueno, a ver, vale. a ver, sí yo creo que ahora más o menos, sí, sí. bueno, pues decía que estás comentando del running o running, o como se diga. Bueno, pues que, que juraría que hay que hay un libro que yo creo. igual está prestado ahora pero pero me suena que hace poco nos nos hicimos sí con un pequeño librito que se llama contra el running ah, sí? ah pues sí. sí interesante no sé por qué ellos tengan contra el running ¿eh? sí pero bueno eh. pero bueno eh, a ver que no llevas más con un ejemplo de a lo mejor un poquito más espectacular De, de lo que sucede con prácticamente todos los deportes. Iba a decir que esto solamente le interesa aquí a, a, al Cegaratu, que había leído que él, eh, a, a, tenía muy buena opinión de este libro de eh, César Rendueles, que yo creo que César Rendueles, por lo menos te, de, de él sí que te interesa por lo menos el personaje, ¿no? Eh, eh, bueno, no, sí que ayer, sí No, es que es el hijo, es el hijo. no ah. te creas, yo, yo no lo, no leí nada de César Rendueles, yo conozco más bien al, al padre, que es el, me, si me Me, me resulta interesante pero el hijo la verdad que lo cojo con pinzas no, no sé <ríe> no sé muy bien qué decirte pero bueno hombre, si habla bien del libro de con del el Running eh, no sé no sé no sé no sé <ríe> tengo tengo mis dudas bueno Mira, yo, yo antes de terminar eh, yo iba a hacer un comentario antes cuando hablamos del Running que no deja de ser un ejemplo porque hoy en día todos los deportes necesiten un desembolso importante mm -hmm. porque necesiten el uniforme y la equipación lo que decíamos, no puedes correr con unos playeros que no sean de running y tienes que llevar un faima una gracia dam, resa", eh, los runners estos que lleven el cinturones y con las botellas de plástico para pa llevar agua no sé si los viste no, alguna no, no, vez no, no, no. Hostia, volen la de Dios, ¿eh? No sé. Sí, parece... parece van a correr de esta maratón por el Sáhara o algo así, por mm. cómo van equipados. ¿sí? Totalmente, totalmente. Y bueno, pues donde no desea ser otra cosa que, por ejemplo, yo sabéis, y saben los sintientes que gustan mucho la bicicleta. Yo ando mucho en bicicleta. Y se si mi puta vida, compré un Mayotte o una historia de ese. Reconoce que una vez... Un tiempo usaba un maillot de campo frío porque me hacía mucha gracia. Eh, no sé si el, si el negro se acordará de aquellos tiempos del maillot de campo frío, <ríe> pero pero bueno. Eh. No recuerdo si tenías alguna gorra de piensos también. De piensos, vionas, por sí, supuesto. Besado, claro que sí, creo que sí. <ríe> que, pero ya era por hacer la gracia, pero bueno. Que, que curiosamente pese a lo que a lo que piensa a lo que piensa la mayoría de la gente, en bici? Aunque no lleves colote, ni en Bayón, ni esas cosas, la bici anda igual, ¿eh? Y, y puedes correr con, con playeros que no se de eso. Mira, miré, miré ahí, puedes ir a una tienda, ¿eh? Y en la estantería de los playeros de baloncesto... puedes comprar unos y aunque si en un baloncesto poniste a correr y corres igual con ellos y es la hostia ¿sí? claro la gente lo sabe son de estas cosas que nos tienen ocultas pero pero yo verdad yo una verdad enorme bueno ¿eh? un día que hablar sobre el deporte sí sí yo creo eh, voy a terminar voy a terminar si vos parece pues, bueno, voy a hacer así de esto de terminar con un con un epílogo grandioso y tal eh, no no ya eso pero eh, quería comentarlo antes cuando hablamos del, del running Eh, hay un, una película que yo recomiendo que Roller Roller me parece que ya era, era tal eh, una película por supuesto como no podía ser de otra manera que presenta una sociedad distópica la que presenta un deporte el, el creo que era, es sí, el Roller eh, que ya era básicamente eh, bueno pues en una pista redonda unos que iban patinando y otros en, en cada equipo deben unos cuantos patinando y una moto y bueno la cuestión ya es que tenían que mmm, coger una, una bola que iba rodando y bueno pues para coger la bola un equipo o al otro pues daban siete hostias, atropellabanse, matabanse, bueno, pues haces estas cosas que bueno deporte pues, al fin y al cabo, como el fútbol pero un poquitín más. Y ahí y había un momento muy interesante que salió una conversación entre dos ejecutivos de una gran compañía Que no me acuerdo muy bien la conversación, veis la película y así vos enteráis mejor Pero que venía a ser algo así, como ocurriese un buen deporte nuevo, ¿vale? ¿Cuántas cosas eh, podríamos vender con ese deporte? Eh, venía a explicar eso de que no ten... O sea, crear un deporte... era para poder crear toda la equipación que necesitaba ese deporte pues poder venderla era que bueno, básicamente viene eso es lo que pasa ahora ahora lo que ocurre que en, en cuenta de, de inventar deportes pues oye, coye, en los que ya hay la ¿eh? cosa tan sencilla como, como correr ¿no? pues, pues ya no llegué correr ya, ya no llegué correr y curiosamente ya no llegué tampoco footing cuando yo ya era niño, ya era footing ya era hacer footing lo que pasa es que para hacer footing no tenías que A andar comprando cosas... Entonces, y, ...y era, era medio serio... ...sí, sí era así de andar por casa... ...lo del footing... llegó no, como el running... Que, oye, ...ya hay que llevar unos players de running... Un, ...ya es un, para gente ah, más concienciada el, el, yo, el ...yo pienso que sí, eh, pienso que sí... ...que ya sí <risas> no se puede. ...pero bueno... yo Para que con esto en mi coche, no sé cómo lo sí, voy a quiero decir, pero me, que, ahora, yo creo que para despedirlo, además, está mejor Sí, si que te pegas un monólogo. <risa> tú solo y no, casi que ni, ya ni no sabes venir a despedidas, que yo, las despedidas es un programa no tiene mucho sentido, salvo que es un invitado que viene una vez cada no sé cuántos años. Eh, y que además está bien que hagas un monólogo porque creo que merece un final de este programa al estilo de, de otra <risa> manera, al estilo de cómo acaba ahora 25, como siempre digo, cuando acaba hablando de Ramoneda. con ese dietario, como él, se llama su sección, que parece que está hablando de un lugar que me figuro que será como esto, pero más siniestro. Él tiene pinta de estar hablando de una especie de zulo, como el de Ortega Lara, o algo así. Y además cuando lee, parece que es un comunicado de una banda armada, lo que está leyendo. ¿no? que yo a, el, a, ese, a ese monólogo final de Ramón del el programa de la SER, le, le denominó la decadencia de Occidente. Eh, yo creo que puedes eh, acabar con un monólogo, que es como merece acabar este programa. Vale. Tengo la... la... La ventaja es un poco de que no tengo ni puñetería de que yo sé lo que faláis, pero bueno, yo sé que acabar con monólogo, no, ¿eh? no, no, no, no hay problema ningún. Sé que el, el pistolero sí. eh, era muy, muy aficionado de escuchar a este señor, a Ramoneda, Madre que Dios. yo le llamo Rataneda. Joder, pistolero, mira lo que andan diciendo a ti, eh, maniego. Tienes que venir. Últimamente el maniego no viene nada, por cierto. No, no sé yo si el maniego sentirá esto, en directo seguro que no, que tendrá el hombre que, que, que madrugar, ¿eh? Ah, ¿qué ah, está? ¡Coño! ¿De nato, hostia. Está, está, ayudando en eh, montando el festival este, el, el de Otero, el, Otero este. El Otero brutal, Fest. Eso es sí, porque le comenté que venía y me dijo que iba, que no podía venir, que iba a ayudarse. Otra, otra, pues, verdad. El, el festival de Otero fue ese, fue ese en las rañosas, tío. No, no, tiene sentido ningún Pero bueno, oye, el mundo es así, el mundo ya es extraño y people are strange y tal, pero bueno. Bueno. Pues supongo que ya sabéis perfectamente lo que pasa y que no llegue otra cosa más que este programa termina, se termina aquí eh, un saludo a toda la gente que estuvo sintiendo anedones a través de la misión en el analógico un, un saludo a la gente que estuvo sintiendo el digital por internet un saludo a la gente que lo descarga a la que lo sientan diferido hoy es directo, y el 4 de mayo pero en diferido igual también, ¿vale? Un saludo bien para todos y la semana que viene estaremos otra vez aquí. Seguramente estaremos los tres ojalá el zagalato con un bien vaya que si bien, me cago en la... hostia. Venga, no un moscolla, ¿vale? Hasta la semana que viene. Eres un canijo pero sabes que si aquí a la vida das no goberna. que todo lo que te han contado y todas las mentiras que te ha hecho tragar en el colegio. El señor Maestro